Buenas y heladas tardes a todos. En este en esta tarde, eso, helada, fría, bastante congelado que está el ambiente por aquí. Nos vamos a refrescar. No, o va, mejor vamos a calentar porque con el frío que hace vamos a calentar un poquito el ambiente. Y para eso tenemos aquí mmm la vamos a calentar, vamos a dejar el de lado al sentido común Vamos a, a dejar la decencia bajo cero Muy, muy bajo cero ¿Y quién va a hacer eso? Pues a mi lado tengo, a la derecha, empezando al señor... A, a nuestro muñeco de nieve particular Que es José Soy yo, ¿eh? Bailarín y todo Sí, sí Luego tenemos aquí al pequeño donde Santa Claus También venida el Polo Norte, que es Rosa Sí Yo Falconito Colleja. Pequeño bendecito. <ríe> sí. Luego nosotros tenemos a Frico Pie edición edición limitada, ¿no? Sí, con un en medio. Muy buenas tardes a todos. Vale. Luego tenemos no nuestro oso polar detrás del la... <ríe> del cristal. Espérate, que no una foca de estas más supias. <ríe> yo lo veía más bien por oso por el pelillo, pero <ríe> yo lo veo con una foca está más más suave, está mal, está más lisa. Yo no veo más bien como como una foca se le mata a palo. Oh, oh. Uy. Esa declaración de intenciones. Lo presenta Agustín, puedes hablar. ¿Que puedo hablar? ¿Sí? Que puedo hablar, me voy a cagar en la madre que te parió. Directamente, Josico, voy a salir por fuera. ¿Eh? No, gracias, no quiero verte. No, no, si te abartas de verme. Rosa, procede. Ay, no. Pégala la primera. Ya, ¿Ya pegamos. Ya. Pero si no he cobrado todavía, igual, ¿qué pues me vas a pagar? Rosa, procede. ¿Qué va? ¿Hoy hago tregua? Nada, ¿Tengo procede. Tengo un lado tierno. ¿No te doy lástima con esta carilla? Sí, creo que no. Me parece a mí que, que no. tampoco a la lente? Vale. O sea, <risa> por favor, estamos en la radio, mira. Tú pones unas caras muy bonitas que la semana que viene la gente podrá ver. ¿Eh? La semana que viene podréis vernos la cara. No, Así, no, gracias. Y la de Are You Talking To Me, me estás hablando, me estás vacilando. Oye, si voy de parda me ven el culo. Sí, sin duda. Sí, José, pero hasta y, que no y... llegue la semana que viene, por favor, háblale al Micro. Y si te bajan los y si te bajan los pantalonés, seguro que te lo ven. Ahí sí va a ser segurísimo. Ay, no. Que entonces se morirás las viajaderas. Uy, qué culo. ¡Uy, qué <risa> bueno estar, José. <risa> <risa> bueno, no caerá esa brega. Agustín, y este último que se acaba de presentar es Iceman. También conocido como Kimmy Rico, o decir, el Borracho del Bosca, Mager eh, que al menos he llegado, ¿eh? Sí, ha, ha llegado. <risa> he llegado. Sí, sí, como siempre como como Kevin Recaune, ¿no? Tarde. Sí, sí tarde, sí. como siempre tarde. ¿Alguna avería, no? ¿En qué curva, en la rascas? <risa> no, al arrancar. Al arranque. Simplemente al arranque. Al arranque así un. Era tour de la Puerta de Campanar las noticias. No, ese ha sido uno de rally, un... pero que sea que un ruso que ya ha llevado unas cuantas vueltas da. Ah, sí. Sí, ha, ha pegado un buen esos ruso y el Bosca. Yo lo que sí. no sé es cómo Es que iba en un Niva. No, no, no era. Un era un cooler, fo no? no era Perdona, un Focus. ¿Tú has visto o... alguna vez volcar un Niva? No. Eso es imposible, eso es técnicamente imposible. Igual que un dos caballos. Imposible. No, imposible. Por cierto, ¿cómo que a un mecánico se le joder coche? Son cosas que no entiendo yo. Las mucho. ruedas se suelen desinflar, se suelen pinchar. Anda ya. De verdad. Poética, ironía. Eh. Están chapando por ahí algo. ¿Mm, ¿Que ¿cachapan? No sé. No sé. Pues si da chapadas, no. Y de últimas, ahí estoy yo, trulo. Que no se me ocurre nada para decir de mí. Bastante tengo con inventarme un Hombre, a mí me ha llamado oso <risa> sí, o sea, ¿Llamas esquimar de cazador de oso? Sí, verdad, yo <risa> Mira, bracitos Como salga para fuera te vas a enterar, ¿eh? ¿Eh? Bracitos No sé de vale, lo que hablas Vale, yo te llamo gratuitamente oso Dime lo que quieras bueno... Pera ¿Peta? <risa> Maguer te está plagiando <risa> Pero yo le dejo <risa> Vale, pues eso. Esto es La Guardia de androides Son las 9 y 12 de hoy, día 3 de agosto de 2012. Así que empezamos. Estaremos dos horas hasta las 11 y... Hmm, 11 y tal vez puede que arañemos un par de minutos. Sí, pues eso. Dos horas por delante de fricadas, de mal gusto, de algunos insultos, posiblemente de, de muchas incoherencias, sí. alguna obscenidad. A mí no me mires igual. cuando diga incoherencias. Muchas collejas. Sí, collejas, sobre todo collejas. Por cierto... Vuelve a recordarlo, vuelve a recordarlo. Pero iba a decir la noticia, déjame, No, déjame. recuérdalo, recuérdalo. Recuerda a... Autobombo. Espérate, recuerden, recuerden el qué? 5 de noviembre. No, no, sí. no, no. Ah, que ponemos una bomba. Sí. ¿Dónde? quisiera de Haitolio. Recuerden, recuerden el día de agosto. No rima, pero es que va a ser igualmente terrorífico. Y que el 10 de agosto, semana, viernes que viene, pues la guerra del los sale a la calle. Ah, ¿y para qué vamos a hacer la calle? Es que no nos pagan en la radio. Tenemos que hacer Está muy mal ir hacer la calle, hay que Ay, hacer la calle. Pues yo no me pienso comprar ni zapatos ni tacones ni voz. No claro. si, Ahora, si tú te metes a puta y te mueres sí. te ¿Y, te y el chulo tiene <risa> el chulo. Yo, hombre, María Rosa, yo aposto por ella. Que se te vaya un cliente sin pagar, De sí, que un colejón encima. Está... <risa> no prende <risa> Le va, se va Para, el sombrero de copa con la pluma al lado y, y la gabardina Lo bueno es que la gabardina no sale con cualquier Chaquetilla normal que compremos Pues ella le está como gabardina Esa sí. es una ventaja esa pequeñita ¿no? Oye, que... tú le viendo hoy repartiendo a todo el mundo ¿eh? <risa> La sagacidad si Es que, mira más sale... saca la escopeta Es que como no comprende el humor <risa> inteligente, lo que pasa Freiland, no saca la escopeta Recoja todo lo del suelo que de Es que tengo que decir, he salido mi vena Mm, criminal después de que ayer me cb con nuestra nuestro rey haciendo fotomontajes me que... ha llenado orgullo y satisfacción trulo, que me en los fotomontajes si sí, es que ya supongo que ya lo sabréis que ayer el rey tuvo un pequeño traspié ¿quién era ese? un paralítico hablando <risa> ¿quién era? yo creo que era el Nyan Cat seguro he visto por ahí en internet es el Nyan Cat, la nueva versión bueno Dejamos eso, que ahora Agustín no habla más a fondo de la semana que viene. Pues os iba a decir que esto es la comunidad de androides, que podéis eh, mandar esas collejas a través del 958 73 25 22 podéis llamarnos, para lo que queráis. O sea, no solo, llamar, no solo enviar las collejas, podéis pegar un saludito, enviar, dedicar cualquier cosa, contarnos vuestra extraña vida, porque últimamente solo nos llama gente rara, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo estoy con ganas de que llegue alguien diga, hola, soy Antonio. ¿Soy un oyente normal? O sea, ya es que Yo llaman... creo que nos llaman los únicos no. es que nos escuchan. Sí, lo típico, el hombre del pasado, Koyi Kabuto, Seiya, el de los caballeros zodiacos ¿Es que ¿Si no era un camionero? <ríe> ¿Quién? Eh, si es. El Seiya. ¿El Seiya? Es un río. A mí no <risa> me enseña. Como haga, haga chistes de Pegaso. <ríe> Dame tu fuerza, Pegaso. parece que era un freaky de Murcia. Seguro que para ir a unos en internet. <risa> el río, una mierda. <risa> Pues eso, también podéis contactar con nosotros, aceptamos Whatsapp, o sea, si alguno nos tenéis en el teléfono, en el Whatsapp, podéis mandarnos por ahí, Twitter, Facebook, lo que queráis, estamos en contacto, así que empieza aquí la guardia del androide. Nuestro técnico Agustín yo creo que va a tener que pedir un plus por peligrosidad, por esfuerzo extremo, porque acaba de levantar el brazo y se ha hecho daño. Es que es tengo que... mal el hombro. Vale, es que no, ya me imagino... No será de echarte saco de aceituna sí. a sí, barto, porque si nosotros salimos a la calle, el que está dentro de la piscera que va a hacer la calle. No. <risa> Tranquilo, le pondremos otra Aficiarse, pecera Seguro le pondremos una bolsita con agua Como se hace cuando compra los peces sí. Tú has visto cómo va como va, ar ¿tú has visto cómo va arenita Sí, con una gualfandra O como cuando vos esponjas A la superficie sí, Una así. pecera al revés Sí, o el del de que sale en Hellboy hace empezarás sí, para para no Pero eso, eso sí, un ratico dejarlo a tener solo y pegando sarto, buscando <ríe> eso, agua, eso vamos, eso madre, no me lo quita nadie. Gracias, amigo. Pues agenda cultural. Como hemos dicho, la semana que viene la carrera de Androides sale a la calle. ¿Qué pasa? Tenemos taller de improvisación Que aquí Agustín, que nos informe más Que seguro que está en el ajo de la organización Me suena a mí de que está metido en el ajo No, yo voy, yo voy a improvisarlo Tú vas a improvisarlo Vas a improvisarlo, ¿no? Sí, sí. Pues hay talleres de improvisación Se van a juntar pueblos de la comarca Aquí en, en el complejo de Quitasueños En la cueva Se van a dar un taller de improvisación Va a venir un muchacho que improvisa bastante bien No como yo sí. Y después... Pero tiene guión no, no. Hostia, es que Ay, claro. qué, qué Improvisaciones, es, es improvisación Dime un título eh, eh, eh, eh, Que lo Dime sepa eso Que en improvisación llevar guión es trampa Eso Dime. es como, eso como presentarte a un concurso de lustros Y dar positivo por Coca-Cola Dime un título o sea Eso es doping Bueno, el caso no es El caso es que no sé a quién se le ha ocurrido la feliz idea De sacar al grupo de inadaptados sociales Que nos juntamos aquí Co dicen que Como parte, ¿no? Como parte ¿Eh? de la actividad erótico-festiva de Sí, porque dicen que de nosotros los improvisamos. No, a ver. Y el guión este... Es la Aquí, del teatro, ¿no? pues yo, yo recibo básicamente es la semana del teatro. Sí, es que no estamos fíjate. dentro, estamos dentro de la semana de teatro. Acuérdate que, de los monólogos. Ver, sí, Ángel, Ángel, creo que has dicho interesante. Es que yo todas las semana recibo en mi caso un guión ahí con lo conocés, ¿eh? Y desde entonces no utilizáis papel higiénico, no compráis papel higiénico, ¿no? <risa> mente, ah, ah, sí, para si eso, no. para eso toda la semana escribo yo 54 hojas de guion. Con que haya 54 hojas de guión y a mí una hoja por las dos caras en la que pone teta, teta, teta, teta. ¿Esto qué es? Es que tu, es tu papel es muy, muy, sí. muy, muy lleno. Un poquito plano. El fin. papel que queda en mis manos me lo fumo. Madre mía. Rusa, a mí es que no me llega nada. No. Procede. Rosa, <Claro. Rusa, risa> procede que José se la gana. Claro, me lo fumo yo. ¿Cómo te va a llegar? ¿Cómo claro. te va a llegar? Rosa, o le das tú o le doy yo y de paso te doy a ti. La empezamos. La primera oh, tarde. Indicado. Pues eso, el caso es que con el permiso de la autoridad y si el tiempo no, <risa> no, no lo, lo, lo impide. impide ¿Eh? ¿Autoridad? Con el permiso la... de la autoridad de, y si el tiempo no lo impide. El próximo viernes día a 10 de agosto 6 fricazos 6 6 fricazos 6 <ríe> de, algunos... la, de, uh, la, de yeah. la ganadería del androide. Estamos 6. Y algunos de buen peso. Algunos sí, alguno Yo quiero que me saquen la paquilla, Pues yo no me sumo a <ríe> la tarima con nadie. Y si me amontayan en una caca puta, tampoco. El caso uh, en, que... en una <ríe> <ríe> ¿En caca ¿En, ¿En dónde? En una caca, ¿En, caca en un sitio donde te carga las paloma. <ríe> <ríe> una cosa de catapulta. Sí. Vale. <risa> Dios, qué patada el diccionario. Bueno, el caso es que vamos a hacer el programa en directo en la calle y con público. Know, sí, la tomate. según si no me equivoco la plaza, ¿no? ¿En la plaza Gregorio eh? Salvador. Ah, la abajo. A la abajo. Vale, vale, sí, vale, es vale que vale, la han vale. cambiado. El barranco no gusta. No, pensaba que iba a ser la plaza de la Constitución No, ¿eh? dicen que suficiente ya con que esturbíamos el nombre de uno como, como para que sea la del centro, ¿no? Sí. Vamos a en la plaza Gregorio Salvador con público Es decir, allí directamente saldremos con el micro ah, A, a que Puerta Gallola, Gallola, el micro A Puerta Gallola ¿Entonces me lo toca a afeitar y a afeitarmelo? Bueno. <risa> <risa> con que te la brasileña, basta Perdona, el, el, que, <risa> es que esta vez yo <risa> con, con que te haga la microfonía brasileña, basta a ver quién le inventa el, pues si el micro y el... tenemos que salir con el micro. A ver quién le inventa el, <risas> el... el, el, el micro en la boca. Tenemos que oh. llevar protección. Eso siempre. Ay, Dios, no. ¡Oh! ¡Oh! No, no empieces. <risas> si no empieces, que no voy a terminar. ¡Ay, Dios! José, no ha hecho nada malo. Si era para coger la cerveza. ¿Eh? Si en realidad sabemos a, sabemos a qué ha salido. La colleja es una mera excusa. Pues si pega por bebé no bebas. ¡Oh! <risas> Piensa en los demás. Bueno, No pues, seas un... No sé qué de... Hasta aquí el autobombo. Vale, sea sí, autobombo. Que el viernes que viene, a las 9 de la noche, en la Plaza Gregorio Salvador, 6 Frique y 6... Estarán haciendo la guarida en directo. Exactamente. De Ahora, 9 a 11. Yo ya he hablado por todo lo que tenía que hablar en todo el programa. Al embargo. Bueno, pues yo voy a seguir con el autobombo. Y es que mañana... ¡Eso! <risa> ¡Ay, mañana que tenemos! ¿Qué me dices? Mañana tenemos la decimoctava edición del Festival Altiplano Rock. ¡Wiii! ¡Wiii! Aquí, en Cúllar, de los lagos de Quitasueños, en la piscina. Sí, un, un año más. Viene un tal DJ Trullo. Ese, ese es un malo, ese yo... Nah, yo eso ahí, asco, eso, asco, nah. asco malo. Llevo una no vale ni para estar escondido Llevo digo? una semana cogiendo piedras llena, para llenarme los bolsillos y cuando salga a pinchar sí, Yo lo veo con David Guetta en, en la Rock in por ahí Ah, sí <risa> Es primo hermano de Pipu <risa> ¿De Pirugul? De Pirugul <risa> <de Pirugur. risa> Es un dálmata Vale, pues bueno, <risa> digamos que vamos a tener cuatro grupos Van a tocar Bob GT, una banda de rock de Ben Amorel, que no tenía ni idea, no sé dónde se han escapado Sí, que en congres Que es una banda De Benemuret ¿eh? Sí, de Benemuret Un saludo a los de Benemuret Ah, que pone de Benemuret sí. Es verdad VoxGT Sí, VoxGT GTI ¿Será Vox Esponja de GTI? <risa> ¿Cómo están los homólogos Que salen la HDI? Sí VoxGT no, son todos los buenos Cuando le falta alguien Se queda ya en, en inyección normal O no es el bueno Se queda más flojo Vox Sí Pues también vendrán Chicken Congress, Chicken Congress, el Congreso de pollos desde Granada. Ay, que vienen los al, al bums de esos que habláis de la o sea, tablet. No, ¿Cómo? Lo han ¿no? cribi eso que sí. se matan los cerdo. Sí. Hay una congregación de eso. Se la los canta la banda. ¿Eh? Se lo la los canta la zona, no, esta gente hace un blues rock, o sea, un Ryman blues bastante cañero, muy muy muy molón. Y te hacen un pollo en last, vamos. Sí. Que te gastas una barrentera mojando. Ah, ¿que son polleros. Sí. sí. Entonces son amigos de Charlie, sí. Tocan ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? como la polla. <ríe> Rosa, vas, vas procede. Vas por mal camino, vas por mal procede. camino. Procede. Procede. Muy inteligente, claro. <risa> procede, Rosa. También estará Moe's vale. mouse Band, o sea, la banda del, del ah. bar de mou que es una banda de versiones, eh. rock, metal, clásico. Oye, eso lo tengo Versionan desde Led Zeppelin a Rolling Stones, a, o sea, todo lo que es el rock clásico, ¿Sabe? una banda de versiones. Pero tenemos ¿no han plagiar? ¿Por qué? Si José, le pedimos algo de la Spiegel, admito. ¿no lo toca? Puede ser. Porque se llaman el Bob ¿va? Nosotros ya no nos cogimos la guarida. Vamos a pegarle una paliza. Por ¿También? coger un personaje de los Simpsons. Sí, verdad, que originalidad. Oh, han cogido algo de los Simpson Nosotros sería muy capaz de hacer algo así. <risa> eh, Excelente. Nosotros. nosotros tenemos inteligencia. Claro. Y eh, de cabeza cartel y de estarán Radio Z. Una banda alicantina de... Pone... Cartel han puesto como hard pop. Me parece es pop rock. O sea, tiene un toque rockero, aún así... Estas también, o sea, a mí me han gustado lo que he visto por ahí El hard pop es lo mismo que el pop, solo que llevan una pulsera de pincho Evidentemente, igual que el rock y el hard rock Y, y, cosas. y el tecno no, no sé. y el hard tecno, pues el pop y el hard pop Digamos que son poperos cabreados Sin duda Ay, poperos cabreados Sí Estoy cabreado con Tara Serían como no. millones de Charlene sin cabreados Por si no, no, se ha no, de pop O sea, de, de la música Ah, vale sí, No sí. poperos de consumidores no, de no, pollo Rosa, vale, Rosa, vale. Vale, vale. Rosa no, por favor Ni de pollo, sí, ni de popes, ni nada O sea, sí. poperos ah, Gente lo, de no. música pop Los popes son los maricones, ¿no? Bueno, Rosa, sí. dale de, de, de, Dejemos dale, de hablar dale. de drogas Dejemos de hablar de drogas Pero ya es que le das con cariño. No, ni la mala leche. Eh, ¿cómo que con cariño? <risa> eh, eh, eh, eh, eh. Que se nos pone el eh, celosón. Máquen, pégale. Eh. No, no, no. Si es que me canso. <risa> a José, a José. Si es que me canso. Ahora <risa> viene la distancia. Y pues eso, cuando acaben los cuatro grupos tendremos al elenco de DJs habituales del altiplano. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Pues tienen que decir de te ríes. Pim, pam, bocadillo de atún. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué que ¿Cuatro me tiene... ruedas lleva mi coche? ¿Cuatro pastillas me tomo esta noche? Más <risa> menos. No, Pim, pam, la casita. Rosa, procede. ¿Pero para quién? Para No, a ver, es una canción popular. de cuatro ruedas, tiene mi coche. Vale, cuatro... no, déjala así. Ya Vale, eso es de la ruta al bacalao. Y Manzanas verdes y amarillas. No, rojas. Manzanas. ¿ver... Manzanas verdes y amarillas. No, ro rojas, verdes y amarillas. Como me gustan las... Vale, no lo digo. Lo que rima. Lo que rima. Pues el caso eso, que luego estarán el elenco de DJs habituales, eh, Zara, de un servidor, Trulo, y tenemos el seno de DJ Ranza, <risa> espectacular DJ Ranza. ¿Esa risita? No, no, no, no pues nada, todos conocemos, los que lo conocemos, que sabemos? Si yo digo fiesta, <risa> yo no sé quién es. <risa> ya sabemos cómo es nuestro coleguita chino. Ah, ¿qué chino? ¿Qué chino? Bueno, ya que estamos aquí, voy sí. a hacerle una entrevista en profundidad a uno de los DJs. Trulo, ¿qué tienes sí. pensado pinchar... Porque por ahí se han leído algunos tweets de que va a ser una sesión guarrilla. Sí, voy a hacer una cerdada. O sea, voy a pinchar... Me va eh? a enseñar la chorra en ¿La, el escenario o la algo así. a pinchar cerdo? No, hombre, <ríe> no, no pinches cerdo. <ríe> no, <ríe> ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué es, hombre? No, no, pues estaba pensando en hacer una sesión de Electro House, más comercialito, rollo de vigueta, pero he pensado... Nah. No, de vigueta no, por favor. No, no, no, vamos a hacer algo fuertecito. Las grecas, algo, al al, algo que haga sudar a la gente y diga, mmm, lo necesito por los poros, sí, mmm, dame que... la botella del agua y luego se van al cuarto sí, de baño. Sí, va a ser algo rellena. como ya. el muy sucio, muy trasero, luego no descarto meter algo de dubstep y cositas así por el estilo. Así que va a ser una una cerdada padre, mm, de así que no lo perdáis. Sí. Y ya ya que estoy echándome autobombo, también mientras pincha el otro de DJ voy a estar haciendo proyecciones, voy a encargarme también del tema de las visuales. Voy a poner imágenes molonas, vídeos y tal vez efectos para... Fotos resurronos de la piña. <ríe> Hombre, todo, todo guapo. En verdad, el lo, lo que hace ese, es que se meten en X-Vídeo y, se y se le da también. play. Y lo pongo por un proyecto a la pantalla. Es ¿Eh? así por de el, Así hay. consigue que todo el mundo no se vaya. <ríe> claro. Se llama marketing. Bueno, ya que estamos dejamos ya el autobombo y vamos a centrarnos en las noticias. Ah, pues si tenéis competencia. ¿Qué competencia? Allí en Canile. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí, mañana. ¿Mañana? lo volcamos? Es verdad la feria. Es que mmm, Hombre, yo, hay más va competencia. Prometeo. Sí, Ay, bueno, Prometeo, también verdad, a ver, iba a hablar de eso, iba a hablar de eso. Bueno, hoy viernes día de estreno. Pelí molona de la semana, Prometeus. Se estrena hoy, ya sabéis la precuela ¿Y o la del oso, ¿no? Que oso? La de Det. ¿Cómo? Ah, la de Det, es verdad también. Que se te que ser muy molona. He visto el tráiler? Cosa de de Lane, el creador de Padre Familia una camberrada según en, en su estilo pero bueno vamos a hablar de Prometheus la precuela <ríe> in, impulsora del universo alien tengo que decir que no sé absolutamente nada de la película sí, y no quiero saberla que está rodada sí claro sí que si sí, vamos hablando de la película de, desde que empieza a rodarse ahí Ay, en Alicante no me pensé hablar en portugués yo que entonces a mí ya me invade el espíritu del portugués a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Por qué la toalla no se vende? es que no comprendo los papeles me escribimos bueno Pues eso, yo solo sé que quiero verla, no he querido spoilearme absolutamente nada, así que se acabó de hablar de Prometeo. ¿Vale? Okay, ¿No vamos ¿Vale? a hablar de Prometeo? No, ya Prometeo no hablamos de no visto. era un dios, José, manifiesto. Prometeo <ríe> <el Finateo>. <ríe> <ríe> Espérate, al Manifesteo. final. Espérate. Al final, si seguimos las telas de la película, al final los que esta película no consiguen hacer ninguno de sus <coughs> objetivos, porque el bicho se escapa porque llega la nave donde está la Capitana Ripley, o sea, sí. Si luego le sale a la otra del estómago. A ver, pero si esto es una a precuela ver. que ocurre un porrón de años antes. Pues, pues por, ten, pero siglos, estamos hablando pero te, de siglos antes. Tendría que de... aparecer el bicho. Vale, pero Y Ripley, la nave abandonada. Pero Ripley no, Ripley aparece unos 100 de años después. Pues por eso, si ¿Qué? es una precuela, el sí. equipo no consigue matar al bicho. Pero es que se ve que no va de por ahí la película. O sea, no va por el estilo, no sé. Es que no van buscando no, matar al es bicho, que no. No, no, el no. bicho está ahí porque está, porque es alien y ya está. Claro, eh, alien ya, ya estaba allí, si es que es. Ya se, estaba. Se sabe. No, bueno, no buscaban al bicho. Por cierto, ¿quieres que te cuente cómo acabas? Mm. Es que han sido muy cabrones y... Bueno, muy cabrones, muy tontos, no lo entiendo. Porque se ve que los trailers de la película, en los camiones esos grandes de muchos ejes de la película, sí. dicen que la han expoliado entera. Sí. Pues cerra el micro, que hay toda gente, hay gente que todavía no hemos escuchado nada. Así que, por favor, no diga nada. Siguiendo con noticias de cine. Brian Singer... Ya está, ya está hablando de la nueva película de la franquicia de Kidman. Ay, no, otra vez ya. <risa> José es indigna. Sí, me indigno, me indigno. Y es indigno. que Brian Singer ya ha dicho que... Es que mira, me suena como... Argumental. Brian Singer, ¿sabes lo que te digo? Singer, ¿qué es eso? Singer, ¿Eh? Singer, bueno, Singer. Una máquina de ¿Eh? Director de la trilogía de kimmen creador de House, entre otras cosas. Pero es Singer, ¿sabes lo que te digo? Sí. Singer. que no ¿Qué, qué, ¿Qué es Singer? En castellano. <risa> máquina favor, de coser. <risa> ah, vale, una máquina de coser. Vale, la Singer vale, vale. de toda la vida Ah, una Singer Ah, vale Ah, mira, ese también tiene abujas Y se pincha Por ahí se pincha también Sí, por ahí Agustín A ver, deje usted Uy, de tener un ataque, un ataque de risa Por favor, céntrese Está colorado El Fruiland este habla poco sé, Pero es, pero cuando es que habla, cuando habla Tela, sube te... la prima de riesgo Sí, sí ¿no? Porque no sube la prima Que aquí estamos ya demasiado Ay, no Hombre, ¿por qué, qué la tenemos aquí? porque bueno, si está buena, sí, que suda sí, claro. Si está mala, no Bueno A ver José Según tú Que no te gustan Las estaciones de Kingman ¿Qué saga crees Que van a destrozar no, no esta gusta, No me gusta No me gusta la tercera La adaptación La tercera La segunda La primera sí que Pues que qué peli ¿Qué O sea sí. ¿Qué saga crees Que van a, a destrozar? Pues creo que van a ser Los días del futuro pasado ¿Premio para ti? Claro, sí. <risa> ¿Ya habías visto la noticia o te la estaba o te lo estaba oliendo? No, que uno muy listo y tiene su bola de cristal Ah, claro. Bueno, también tengo espía marihuana para fumar, pero, pero... Pero esos son otros poderes que uso yo. Pero eso, eso... Eso va a parte. Claro, eso va a parte, claro. Eso para otras cosas. ¿eh? Claro. Sí. O sea, eso son otros rituales. Que luego ya si quieres te lo explico. Luego, Tú llama, o sea, llama por teléfono que te lees el futuro. Luego me cuentas cómo va eso. En los pozos. Me en los pozos del cariño. <ríe> no a romper. futuro, el futuro es la chuta, está la chuta. José, ¿qué tan por tu bien? José, José te abro un billete de 5 euros dice, "Mmm, 5 en nifa aquí." ¡Tom! Pata de buena salud. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué bestia salvaje! La madre que te parió. Eso Está oh, Dios. Se ha roto la, la mesa me Si <risa> <risa> haces que te rompan la mano ¿Ves? Si, no, míralo, míralo Si se ha hecho daño Si es que se ha hecho daño Si es que se vea venir Si es que va ¿Eh? todo cebao ¿Eh? se... ¿Otra, ¿Otra no me de? <risa> no, si no puede Si no le queda mano <risa> Si se sí, la si, ha gastado toda Si tiene la mano Me tiene el sogoco Para que entre encalado <risa> sí. Luego meterá el queso En la casera, ¿no? <risa> madre mía Pues se la me puede meter Por el culo <risa> Que se le calienta antes. Agustín hey, Mario, ¿qué Perdone, pero usted se ha pasado Se ha colado es que llevo una tarde muy mala Y lo que nos queda Mastúrbate <risa> Sé feliz Sé feliz, sé feliz. Claro, claro Sosiega, sosiega Cuando uno lo puede Acacha la cabeza sí. Acacha la cabeza Sosiega ¡Hala! <risa> eh, grita el no, no, eh Por oh. favor Entra en un bucle infinito <risa> que, que si no aquí no acabamos estos días claro. Y así solo divertís vosotros no, no, sigue. sigue, sigue, sigue Si empecé con las callejas solo divertís vosotros Pues bueno, según dice ah, ahí. Eh, La próxima peli de Lo King No será una secuela directamente De primera generación uh -huh. Sino que va a ser, va a ser eh, Día del futuro pasado Que sabemos una paradoja temporal Donde los mutantes han fracasado Los centinelas están pulgando por todo el mundo Mira, te voy a hacer spoiler sí. <risa> Vamos a ver, si supone Que el senador el el senador Kelly no ah, lo, lo han matado, lo han matado. Eh, Mística con su hermandad De eh, eh, mutantes sí, de la diabólica sí. Los mata Entonces, pues, broca un futuro donde los mutantes son perseguidos y asesinados. Pero no solamente sí. los mutantes, sino todos los superhéroes de la Marvel. Sí. A ver. Y entonces, pues, diseñan un aparato para que Kitty baje al cuerpo cuando es adolescente. Vamos, en uno de los primeros sí. episodios que sale ella. Y entonces vuelve al cuerpo. Y entonces tiene que avisar a la patrulla X de su tiempo para que detenga a Mística y a la hermandad de mutantes. Os puedo de decir que no está mirando el monitor y lo está está diciendo el argumento a la perfección. Si sí, es verdad que se la conoce, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿no? Si en el pie, fondo ejemplo, vale para bien. algo. Si en el fondo, muy, muy, muy, muy en el fondo, ya lo sé. llega a ser útil. Algunas veces me ciego, pero lo que tiene. Sí. Vale, pues el caso es que, según quieren... Está bien, José. ¿Eh? No, no, estoy en plan mítico. No, místico. solo tengo siete etnias de escala, pero no, sí. estoy bien. Vale, <risa> según se está comentando por ahí, quieren, eh, visto el, el éxito que ha tenido lo del universo Vengadores lo de meter varias películas, se ve que quieren ampliar el universo mutante, que es dentro del universo Marvel, pero quieren darle más enfoque. Ah, claro, porque al final quedarán enfrentadas a los vencadores con la patrulla X. Quizás será la tercera película que no saque Marvel, claro. Mm, sí, pero ya eso puede que 2000, 2000 largo, ¿no? 2020... Sí sí. sí, sí, puede ser, puede ser, perfectamente. <coughs> sí, pero se ve que ya no solo el primer origen, lo de Lobezno, o sea, parece que van a apostar bastante fuerte por el universo Lobezno mutante. Lobezno no me gusta. Bueno, vale. me gusta la película, pero no me gusta sí. que que Herma Frog, que es la de Diamante, sí como hay es pequeña, y luego cuando sale en primera generación, es una macizorra sí. grandota. Vale, yo quiero ver a Hello Kitty en... Dijo, a Kitty, a Kitty Pryde. <risa> Kitty Pryde. Pry. Pry, bueno, que se No, de todas maneras, hay gatas sombras. Vale, sí, que sí, hombre, la en primera generación... Ah, claro, claro, claro, sí. En sí, primera generación la claro. hizo la actriz esta, la... Ay, que nunca me acuerdo, pero la que hace origen, la muchachita esta joven. ¿Enseña una tita? No, pero... No no lo ves? Ves? Vale, ¿puedo decir una cosa? En la las dos dime, dime, dime. de The sale y está interpretada cada vez por una sí, actriz y diferente. La, eh, sí, y en la tercera ya sale la muchacha que hace en origen Sí. Es la que construye el mundo y todo eso. Es que nunca me acuerdo cara también sale en un videojuego de la Play 3 Que han tomado el modelo eh, En the Last, of the, the Last of Us Han cogido el modelo de la chica esta Pues voy a decir una cosa ¿Sabes a quién me recuerda a mí esa chica? ¿A quién? A ella mm, sí. No sé por qué mm. Puede ser, puede ser que sea. Rosa, títate contra pues la, la pared, pared Se la atraviesa <risa> pero se, se, me olvidaba, se me olvidaba comentar La semana pasada bueno Cuando estuvimos comentando las nuevas pelis Marvel Que Y es otra peli Marvel que se nos echa en, en verano de 2013. ¡Uh, 2013. Ah, sí, no 2013! Y la peli es Phineas y Misión Marvel. <risa> y no, no es una broma. ¡Qué vida! Sí, eh, todos cuando se claro. sabe que Disney compró Marvel, todos sí. te, temíamos que pasar a esto y ese momento ha llegado. Pasa eso. Ay, ¿sabías que también que por eso eh, Howard el Pato ahora un ratón? ¿Ah, sí? sí. ¿No? Eso me parece una, una aberración. Sí, porque se parecía um, al pato este, al que estás uno más perdido que no sabe hablar. Que ah, necesita un logo de Opeda. Al pato Donald, pues a Dolan. <risa> se parece a Dolan, al <risa> <El> pato <risa> psicopata. Sí, sí, sí. Vale. O sea, Disney tiene problemas de copyright consigo misma. Bien por ella. <risa> en conflicto, dice, ¿te denuncio? Pues vale, te denegado. Vete, no me voy <risa> Ni un euro te voy a dar <risa> Vete Vale Eso caso... era primero en tener un zombie Pues el caso eso Que va a salir una peli El verano de 2013 ¿Juegar zombie? zombie? Es que ¿La zombi? bella de un viernes? No El eh, guardi ah. ese Que está congelado Está muerto Pero está congelado vale. Es no, un, un frigoreo pues... Ah, bueno <risa> Vamos a decir que eso, que finas y Fer harán equipo con Spider-Man, Iron Man, Thor, La Masa... Ahora, eso sí, solo la veo si en conjunto han cantado la canción yo, de los reyes. Yo, yo nada más que pregunto, ¿quién va arriba y quién va abajo? No sé. Y el caso se ve ¿Y que... ¿Y Perry? Ay, hombre, Perry... Yo he visto aquí en la foto promocional sale Perry con un disfraz de superhéroe que es... Supongo esa Super Perry, o el increíble Perry, o... Vete tú a saber. Ah, mira, se sale cráneo rojo. Sí, háblale al micro. Sí, es que la imagen dice que varios villanos se encontrarán en, en la ciudad esta de Finals y y van a hacer alianza con el doctor. ¿Cómo es? ¿El Dofermiss o como El Dofermiss. Dofermiss. Pues vale, cráneo cráneo rojo. Venom y Dofermiss van a hacer equipo. Y modo. Ahí? Y también está el que... Y el que era el malo de Iron Man 2 es sí, de... Sí, el de los látigos. El, el de los látigos. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, Mickey pero seguro ruso. <ríe> Mickey Rour, Ay, no. El mellao, el mellao es ese mismo Pues ya sabes, peliculón de, de Phineas y Fair con Marvel el verano que viene Temblad si, te de... si te quieres suicida cómprate la guchilla mm, Gillette Que son rápidas y no se oxidan sí. con el contacto de vale. la sangre Volviendo al cine mm, Peter Jackson ha cumplido la amenaza y al final son tres pelis del de, ah, sí. de Hobbit Que lo dijimos la semana que, pasada que dijo Ojo, que a lo mejor son tres Pues sí, la han aceptado tres Claro, yo supongo que Peter Jackson se, se, se planta en la oficina de... No sé si de la, Warner o qué, o qué productora. El caso es que él llega, se presenta a la oficina de la productora y dice... ¿Vosotros queréis ser asquerosamente más ricos todavía? Y le han dicho, sí. ¿Cómo? En vez de dos películas vamos a hacer tres, que la gente las va a ver igualmente. Pues yo creo que a esta persona ahora, por hacerle la puta, le tendríamos que hacer el boicot. Que más todos los hobbies que debiéramos en, el, en los cines. O sea, si hay que dar persona enana que vea en el cine, pégale fuego. ¿Qué? <risa> incluyan los menores de 12 años? Me da igual, mientras que sea enano, pégale fuego ¿Y qué número tienen que calzar mínimo para que sea un hobbit? <risa> mm, pégale fuego Si tiene <risa> dudas, pégale fuego No le mire el pie, ante que... la duda, pégale fuego. ¿Todo lo que... pégale fuego Ante la duda, pégale Todo fuego. lo que no supere el metro cincuenta mm, Pégale fuego <risa> Pégale fuego <risa> pues Rosa, ¿cuánto caso... rosa ¿Cuánto mide? Uy. Uno cincuenta y dos, Ahí está ¿tres? el corte, está. ahí va a estar el corte, yo estoy viendo que... ¿Carzado, de... Carzado o... ¿En, mojado? Sí. ¿En seco o enmojado? No, enmojado se arruga un poquillo, un poquillo sí, fe... mejor llevarla seca. Sí, mejor que... Enmojado encoge, ¿verdad? Sí, todo Así encoge. No pues no vayas por los cines que pronto va a haber una oleada de asesormentamientos de no de... de... de... Vale, pues el caso es que, como decías, que había mucho material inédito que tenían, que querían rodar algo más, que se rodará el verano del año que viene. Es decir, verano de 2013, se grabará lo que falta. Esto sí es que es verdad, que le van a crecer los enanos. <risa> sí, se le van a poner todo gordos, todo, todo rollizo Y eh, dicen que van a coger mucha historia historias mmm, de esas notas adicionales del Hobbit, que, era, que había material bastante, no solo de la historia principal, sino de... De todo lo que lo que rodea. Dicen las claro, malas claro, lenguas. Claro, claro. Sí, dicen que a lo mejor ni siquiera a este paso, yo creo que ni siquiera saldrá Bilbo. Saldar al final contándole a y Frodo y así es como conoce a vuestra madre. <risa> como final de la peli, de la trilogía y ya está. Dicen las malas lenguas. Dicen <risa> sí. las malas lenguas que he me metido también un poquito de Simalión. Mm, no me extrañaría. Pero, pero bueno, es que ahí si empieza con Simalión, ahí sí es verdad que no acabamos, ¿eh? Ahí no acabamos. Pues bueno película El Hobbit, un viaje inesperado La primera de las pelis se estrena este mes de noviembre No, diciembre, 14 de diciembre De este año La segunda la segunda peli, tal y como estaba programada Para el diciembre del año que viene De 2013 Y no para la tercera película no nos van a hacer esperar un año Sino solamente medio Y en verano de 2014, en la campaña veraniega Van a lanzar eh, La tercera, se llame como se llame Claro o Cuando entra el calor la batalla de los cinco ejércitos. El eh. hobby resurecio. El <risa> hobby resurecio. El hobby mata de nuevo. <risa> el bueno, hobby maté mi hobby. ¿Será el, el señor contra el dragón? El hobby 3 con la venganza. Cuidado. ¿no? Claro, <risa> hombre, pero el pájaro lo mata, que es el que le chiva al otro que le tire la flecha debajo del pecho, que no El tiene. hobby oscuro renace. <risa> se pues sí. acaba la, la batalla de las 5 de las cinco naciones de los cinco ejércitos. Sí, de las cinco naciones, ricos? de los seven Nations, de las siete naciones. Pam pam pam pam pam. El himno de la de la batalla, ¿no? Iba cantando. Pues eso, ahí queda noticias. sigamos, sigamos, sigamos que tengo por aquí más noticias. Ah, bueno. No hace mucho, comentábamos, no sé, si acordé haciendo parte de los Vengadores, hablábamos del supergrupo. Esa versión española de Los de Vengadores. De José López sí <risa> Si este paso se van a unir Madagascar, Shrek, pues... y ahí van a sacar unos peñadores no vale, pues... más chungos. Eh, Agustín, vuelve el supergrupo. No me digas. Esta Navidad tendremos una, un cómic del supergrupo. ¡Ay, oh, Dios mío! No, no, Resulta... No, no, perdona, el... perdona, perdona, perdona, perdona. Cómic, no. Te veo. Te veo. Te veo. Vale, pues un te veo, en este caso... Al parecer, durante espera, muchos espera, años... Espera, espera, espera. Pero veo no era el nombre de un cómic. ¿De una revista? De una revista. Sí, que yo tengo un número. Del año 80 y por ahí. <risa> a mí déjame mis drogas tranquilas que ya me las meto yo. <risa> <risa> nadie, si nadie te, te va a mí. quitar la droga. Bueno. me da un Pues poco... resulta que se ve que durante muchos años los derechos de esos cómics, esos TVOs, han estado bloqueados eh, por editorial Bruguera, editorial antediluviana de aquí de nuestro país... Y se ve que ya se han li liberalizado los derechos. Pues el creador, que no era Han... O sea, Han fue el creador de Supernope, el dibujante... ¿Han solo? ¿Dibuja cómic? <risa> no, él solo no. Iba con otros colegas. Pues el caso que el creador es Francisco Pérez Navarro y ha decidido que o sea, no, no hombre, Francisco ¿Puede, puede Pérez de, Navarro puede tener un nombre más español que Francisco vale. Pérez Navarro FP, se hace llamar FP uy mira eso de las escuelas ¿no? sí, para que se nota que tiene un título de titulación. vale, el caso es que va a sacar un nuevo es que se ahorra para el currículum bueno, lo el, el guionista y el dibujante no va a ser ni más ni menos que el infame Nacho Fernández ¿alguien sabe que, de qué es autor esta, esta, esta criaturica? no, alumbra a mí la su obra más conocida es Dragonfall. Es ¿No has Nunca habéis oído, nunca habéis leído Dragonfall, no. es una parodia de Dragon Ball que hizo en plan cómic, lo también escalaba de Fan Hunter, entre otras muchas cosas, pero um, Dragonfall es mítica. En su casa la hora de comer porque macho. <risa> pero el que hace de <risa> Fan Hunter, no, o el otro. Él, o sea, Nacho Fernández ha dibujado unos cuantos números de Fan Hunter. Uy, me he quedado sí. Ah. Estos cascos están fallando. No toques. No, no toques. ¿Para sí. qué toca? No toca no tocaba no tocaba no no, se ha muerto. Pues bueno Es un dibujante, creo que es vasco y es bastante Sí, me parece recordar que era vasco y, y, O catalán, no recuerdo sí, ¿Haces los detalles con un rulo de pinta fachada o qué? Sí, debe ser eso Bueno, el caso que es un gamberro Con los lápices, un estilo ligeramente manga Muy dado a la parodia Y al chiste gamberro Así que veremos qué nos hace A mí mm. nada, porque no me toca <ríe> Vale Te gustaría que te toque el... Tampoco, porque no sé quién es Vale, vamos a que tengo más noticias Así sobre distribuciones, cómics y todas ah, esas no. cosas distribuir no vamos a distribuir nada <ríe> Si, si queréis si venir a buscar Está hoy cebao, eh Está buscar. hoy... José, ¿Qué? de verdad Hoy me están dando ganas de asesinarte De bueno. mil maneras Ah, pues espérate que no, bueno, que no he empezado mmm, Cosas, por ejemplo, selecta SelectaVision Va a distribuir mmm, Los Tengen Topa Gurren Lagann Serie que estoy empezando a ver, la va a distribuir aquí en España El anime Pero se ve que solo las películas todavía no la serie. Por otro lado, mmm, también Selecta Visión va a hacer una una vamos, yo creo que es una cagada que es distribuir Blue C, la nueva serie de la franquicia Blue del último vampiro. Ay, te ay, ay, ay, ¿qué es eso que tengo no tengo nuevos episodios de mi cazadora vampira y princesa, eh, princesa. La, Te voy a dar la noticias. o sea, la ay. buena. José, sí, sí, sí. La Hablado, buena bello, ¿eh? es que sí hay bueno, nuevo episodio y la mala es que es una cagada increíble de serie. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Sí? No salen vampiros de esos que son vampirosos. Sí. Pero resulta que la serie la han hecho la además creo que día lo estuvimos comentando, la han hecho las Clamp, las de Sakura, creo. Oh, Eso no son mujeres. Sí, sí. el grupo de mangakas. Ah, no, entonces no tiene que salir bien porque vampiro como mujer que Sí, todas las que hacen que... ellas son happy goy ¿Sí? para niñas. Sí. Uh, pues créeme, Blue C, yo empecé a verla y después de cuatro episodios dije, no sigo. Y luego dije, voy a meterme por internet a ver si comentan algo. Digo, a lo mejor esto mejora. No, no, no, no. La empresa de todo el mundo me decía, no, no la veáis. Pero una pregunta. ¿El Prota tiene una mascota adorable? Eh... La prota dirás, la prota. Hombre, la prota tiene que tener su caballero. Pues, no. No no, no no no. Es que si es hay, que si hay un anime más. de las clans tiene que haber una mascota. Sí, pero sí, pues, pues, o, sea, creo, creo, o sea, se Kero, pero con el caballero se queda al final, No, no, no pero que, que es una historia distinta, no tiene ah, que, que ver, no o sea, tiene nada que ver. Es otra historia de Saya. Que, eh, o sea, eh, tapate el oído. Por favor. Sí, y bájale volumen no, al micro, por vale. favor, bájale. Eso, eso sí te lo pido. Oh, y de... retírate, retírate. Yo ya me voy, ya me voy a poner... De... Vamos a ver, que la cogen tres de sustancias de la vida. Sí, o, sea, o unas sí, cuantas, que... que son no sé cuántas son, pero... Y se creen que... Estos se creen que han visto crepúsculo hasta la saciedad, seguramente. Ojalá o sea, fuera crepúsculo. Se le habrán pinchado, Mira, a te a ver, digo hasta las venas. La dinámica nada. la dinámica de los episodios es que ella, Saya vive en un en un pueblecito perdido de la mano de Dios en el campo será sin, en sin espadas, sin katanas No, sin... No, eh, eh, no, en Japón Y resulta que la gran mayoría del episodio Pasa entre que va a la cafetería del pueblo Porque se lleva muy bien con ese Lo que eh, comentando, o sea, el intercambio De, de almuerzos en el colegio mmm, Va sobre todo mucho eso Los típicos de recuentos de la vida, como se llama el género Y al final del episodio aparece un vampiro Y lo mata, eso sí, con mucho gore, con mucha hostia Pero ya está, olvídate Ni historia, ni mierda, ni nada ¿Pero con espada o sin espada? Sí, con él, hombre, con espada. se si le quita la katana es la, es la esencia de la serie. Pero, créeme, es mala. No sé si ¡Bueno, dios con... a todos! ¡Bienvenido al rincón <ríe> del chupostero! ¿Qué <ríe> es eso? Los chuposteros son los, los vampiros de Blue. Sí. Ajá. Amigablemente lo llaman chupostero. Vale, pues... Porque chupan. Claro. ¿Entonces lucía la piedra de una chupostera? <ríe> también, también. También. También. ¿La chupa dobla doblar? <ríe> ¡Ja, Rosa, empieza por mague, es anda. Es cuando... es que yo, no, yo no me he metido ahí. frente, frente y cuando las doblan suena... Rosa, por favor, empieza por mague. Y conforme vengan le pega a José. ¿Yo? ¿Por qué, Déjame vivir, déjame respirar. Soy una persona... ¡Wow! Maña. ¿Cómo se nota que <risa> hay amor, eh? Sí. ¿Cómo no, se nota? Ya, mira, Los huevos. A no me pegas, eh. O se has pegado por allí. No. Está hecho así José... Uh, ...estate quieto que salgo ¿Sí? yo... Uh, no, no, no, pues sí. ah. ...y el flojo y a mí dos... ...una no, dos... ...es que no es lo mismo, ¿eh? ...no, no es lo mismo... Ah. ...a ti te lo hago con más sentimiento... Yo, yo, yo. ...pues lo he dicho, una pena de anime... ...y si queréis perder el tiempo podéis verlo... ...pero yo de, de vosotros os oh, oh, ese mal trago. ...porque sin duda, si habéis visto lo anterior... ...irremediablemente en vuestra cabeza... ...va a hacer la comparación, la comparativa... ...eso es inevitable... Y creedme que vas a ir perdiendo muy, muy, muy mucho Vale, pasemos a una nueva noticia Bueno, ya que estamos hablando de Japón ¿Sabéis que han sacado la venta en Japón? Bueno, espérate que te lo digo <risa> Trocillos de plutonio y Fukushima, fijo no, no. Te lo digo, te lo digo Dímelo, Rosa, pon, ven tres. levantando la mano <risa> ¿Sí? Han sacado las tres conchas ¿Qué? <risa> No, la tras concha del demonio. El día que aprendamos a usarla. Bueno, pues han sacado el regalo perfecto para cualquier embarazada. Una réplica 3D de su feto. Ah, oh, día. Sí, sí, claro, no es bastante que esté embarazada, sino que lo ves por encima de ella. Dice, "Mira. Mira, consiste en que cogen y de la ecografía que sacaron en 3D y tal, pues cogen esa ecografía, te hacen un muñequito con ese con un modelo 3D de ese feto el muñequito y luego lo meten como si fuesen resina en plan ¿para qué jurásico? tú dime que luego le dices esto al niño mira antes tú eras claro, así. sí sí podéis hacerlo o sea, yo, mi, pero, o sea, yo, lo, lo que me gustaría saber es que se hace después con los encima la tele o como la sevillana lo pones con el todo? torre con la sevillana al lado de la muñeca de la legión no, ya sabéis esto A puede... mí lo que me molaría Es que le, Lo dejaran sin la resina esa oh. Y con el cordón No el largo Entonces se lo atas Una pala de esta de playa Y vas Plac, plac, plac Plac, Vale Aunque a mí también Se me ocurre en ese caso Si lo dejan blandito Que sea un antiestrés ¿eh? ¿Te Y le salta un ojo Para arriba sí que luego cuando el niño crees que se ponga cabrón pues ¡Diooooh! Eso molaría la unta en jabón que se quede pejoso y se lo tira alguien en la calle ¡Cetazo! No te fueras a dar la pastilla para abortar no te fueras a dar la pastilla para abortar graciao que mira cómo viene toda la noches aquí borracho perdido pidiendo pasta llamando a la palma ¿qué me estás contando? ¡Cetazo! Vale. O también puedes meterle una bolsa de plástico transparente con también con jampón para que se vea pringue y llegas a la pés y mira tengo un feto me la compras para hacer un par de botellas Oh. Seguro que te lo compran <risa> oh. No, porque entonces lo fuera a comprar a Telecinco Porque si fuera dedicado a tirar fetos en los contenedores Vale, y vale, fuera a se acabó Oleada de fetos en los contenedores Ay, pero nein, Ay. se acabó Bueno Pues el caso es que aquí la bromita sale por unos 100.000 yenes Y eso un... al cambio viene a ser unos 600-700 euros Trulú ¿Y fetos de animales? Como de serpientes, araña y de todo esto. A ver, las serpientes nacen, salen de un huevo. El feto algún pro, es un algún proceso. Puedo, si me 600 euros te doy yo el, la réplica del feto. Ya verás qué bonito queda. No es un feto, se llama embrión si salen de un huevo. Me da igual. Yo por 600 euros lo llamo feto. ¿Pasa algo? Hablando de pasta, ¿cuánto cuesta ser superhéroe? Uh, una millonada Se Depende, depende que superhéroes Si vale. quieres ser Batman Tienes que tener la base de submarinos no, eh. <risa> La de José Vale ¿Cuánto cuesta ser Batman? Uh, Pff, es millonario el tío Ser Batman cuesta 682.450.750 dólares Exacto es Ni más precio. ni menos es Exacto el, Es el precio estimado de ser Batman Vale ¿Y uh. Iron Man? <risa> ahora, ahora, ahora te ¿Es digo Es verdad, Tayo Que sale aquí Batman <risa> con la moto <risa> Vale. <ríe> Yo me compro una movileta y el traje negro y eso, algo más baratico <ríe> tiene que ir, ¿eh? Uy, qué página más rara estás que pone información católica. ¿Qué, eh? Uy, es un banner. <ríe> católica. a la vemos al banner! <ríe> vale, pues según aquí una... Gente que se ha puesto a hacer cálculos sobre cuánto cuesta ser Batman, el traje viene a salir en un millón cien mil dólares. Algo así. Porque sé que lo que cuesta el millón es el casco. Mmm... No sé por qué, si encima tú no te permite girar la cabeza A mí me parece un timo, es decir, que por un millón ya puedes mover la cabeza Y sea... sale el vengador tóxico con tu cuesta? <risa> Lo que te cueste el bote de residuo De residuos radiactivos Eso sale barato, el plutonio que está Eso tú te da una vuelta por Fukushima Y seguro que Esto Agustín Sairos se se la la Baja por las escaleras para abajo Sí, nos ha ido el técnico de sonido. Bueno, si se va a suicidar, no os preocupéis. Mañana lo enterramos y ya está. <risa> ya está. <Yo risa> Eso sé lo que, sí. Ya sé lo que significa. Caca, culo, pedo, pis. Enterrarlo de enterrarlo no. Lo quemaremos por lo que pisa. Vale. Pues según esto, el traje cuesta solo un millón cien. O sea, en la parte barata de ser Batman, el traje, que es lo de menos. No me lo puedo creer. La oportunidad de nada que tienen de ponerlo a ver. <risa> y yo, y yo, y yo no sigo diciendo no Yo creo que es muy adecuado. O sea, es que, si es que... A ver, el asunto escabroso también llega en el momento en que... De los vehículos... Según las pelis de Nolan Bueno, más o menos han calculado que el armadillo El coche este chungo Viene a costar unos 18 millones cada uno ¿Cada uno? Cada uno, sí bueno, ¿Cuántos es que, tiene? Eh, en la peli en El Caballero Oscuro salen Cuando, lo, cuando spoiler, los malos apoderan del arsenal de Batman ah, Fin del spoiler No lo había escuchado <risa> Tiene 3 o 4 que caballero cosas, en, en El Caballero Oscuro renace La última ah, okay. Es la última peli Pues resulta eso La moto Esa moto tan chunga la Que va a una por coche La vaina, sí Sale en millón y medio Baratita Hombre, sigue siendo más barata La que tú te has dicho La movilete Sí, una movilete con dos Y tiene más para matar y cosas Sí, puedes meter ahí el, el Lo que sea el No sé qué No sé cuánto y Luego En la tercera película Ha aparecido una especie de nave Flotante Que se llama El murciélago Y esa cuesta 60 millones que no está mal Para una nave propulsada O sea, es decir De esta suspensión vertical y todo sí, sí, sí, sí Muy guapa 60 millones ¿Dónde se va la pasta? En la casa Más o dicen que la residencia Wayne Y el, la Batcueva Vienen a costar unos 600 mil, unos 600 millones de dólares Ahí lo chungo Luego tener Alfred Que también sale un por un pico Que viene a tener un sueldo de unos 200.000 Que tampoco está mal Pero para un... A un majordomo esclavo, mayordomo, sí. misero asesino. Ahí está. Luego, eh, todo el cacharreo de la, las vascosas. La van no sé qué, la no sé cuánta. ¿Hay vascos también con eh, <risa> que me parece. Sí, o la, la vaticao. por ejemplo, cuando tienes el el Badgancho 50.000 el micrófono Laser 50.000, el, espectróme, el esto, pectome, espectrómetro, este <risa> espectrómetro, qué espectrómetro. ¿Cuánto es? La cámara térmica 15.000 que yo creo que está la carilla, ¿no? El, todas esas cosas. Y luego, la arma, que si los batalean... Dicen que salen tres batalanes, salen por mil euros. Mil dólares. Que no sé dónde los venden. Eso es muy sencillo. Total. Está haciendo la forma de morcir. ¿El Lamborghini también lo cuenta ahí? No, ah, sí, ahora eso... Creo que no. No, no, aquí no lo cuenta. El Lamborghini vale un pico. Vale. Aunque lo rompe, pero vale pues un pico. Pues el caso es que en armamento... Lleva no digas pico que aparece el Charlie. ¿sí? Vale. En Cacharreo lleva 213 mil <risa> dólares. En Cacharreo arma 10.000. Y luego, la educación de Batman. Mm, pilotaje, medio millón de dólares. Mm, entrenamiento en armas, otro medio millón. Han puesto ingeniería varias para ser un detenido de interés importante. Ser un tío listo, medio millón. En total, 600... Yo ahí veo un error. Casi 700 millones de dólares. ¿Qué? Dime el error. Entrenamiento en armas. Si o sea, allí en América nace... Aquí nacemos con un tazón de gazpacho y el pan. pero Allí nacen con una metralleta un Nadie. rifle. a ver. Se irá es que... el tíbet, ver... el Kung fu, artes sí. marciales de esta extraña Con raza cool y todas esas cosas, irse al tíbet bueno, con raza cool y... raza cool es el malo. Sí, pero es un es maestro. ¿Es el, el maestro de...? ¿Es en qué película sale? ¿Basman Begin? ¿Es la primera? Sí. Pues para los... Vamos a ver. Ignorantes. <risa> Ignorantes, sí. Esto es para los... Para ti no te lo digo. No, a mí no. Christopher... A Señor Christopher Nolan, si no estás escuchando. Señor Christopher Nolan, este. Vamos a el... A mí no me gusta decir... No sé yo cuántas veces lo habré dicho, pero ¿Y una, las que cosa, te una cosa sabréis, a mí, que Raghu es la novia, es el padre de la novia de Batman, que es oriental, es, que le llaman el diablo encarnado, o sea, sí, que ni maestro de artes marciales es de Batman Nina en el cómic. ¿Qué me estás contando? Te vale. pintas agua del bate y lo que si sí te pones de maestro de o qué? Vale, no sigas, no sigas por ahí porque creo que no, no puedo hablar, no puedo hablar. Es posibilidad de spoiler, pero bueno, hay que dar eso. Total, ¿es polea? Si ¿Es una mierda de película, Si sale Robbie. No, yo quiero verla. Bueno, pues algo de lo que has dicho va van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Bueno, que tampoco un spoiler, mañana no voy a ver forma. Prometeo. Conforme baje, te lo cuento. <risa> ¿No va a la no, Tú no, mismo. Bien. Antes, no sé. Antes de la Pues bueno, mmm, volviendo a eso. Si serban Mancuesta casi 700 millones, ser Iron Man cuesta 1460 millones. Es decir, más del doble Pero este por el chorro de armaduras que tiene Ay, tú, tú lo has dicho Se calcula que cada armadura de Iron Man Puede salir por 110 millones de dólares Eh, pero eso también tiene que estar mal La mano de obra se la ahorra <risa> <Sí>. <risa> Se la hace él. Vale, pero por ejemplo, los alerones Bueno, usa su o, o África <risa> Yo aquí creo que han inflado los precios Porque 2 millones por los alerones del hombro O sea, yo creo que los alerones del coche tampoco salen tanto Si las compra de Guace te salen bien. Eso Alice Tuning y te dan un vale por un peladillo en el loopy. Oye, la, al final de la... Te vela todo lo cuadrado. Trullo, al final de la tercera, ¿sale que lo detienen a ¿eh? eh, no. La tercera peli es que todavía no ha salido. Te lo recuerdo que se está grabándose. Sí. sí. Pequeño detalle. Y al final de la segunda lo que hace es... Mmm, quiere un kebab. Simplemente. Bueno, se ve que el casco cuesta... Nada más que el casco cuesta 54 millones. Sí. El casco con el sistema lográfico holográfico, flotas cuesta 54 millones. compara con un millón que cuesta de Batman, o 10 millones de Batman, ya... No, uno que vale de Batman. ¿Pero no me dijiste que salía el Iron Patrol? Sí, en la tercera sí. Te... <risa> que tiene también un patro el jodido. Sí, sí, sí. sí, sí sale <risa> y en la cima le han puesto los seis cilindros que <risa> sí, el es que me ha Con, <risa> con toda inflar la cuenta... Y lleva la armadura, sí, es que pero... tiene que pasar algo al toniesto, ¿eh? Pero te digo, esa peli se está grabando ahora mismo. Están rodándola. No, no, <risa> Pequeños detalles, se está rodando ahora Y se estrena el año que viene Pues bueno, 36 millones te cuesta El reactor nuclear de pecho El de, el de bolsillo que le lleváis en el pecho El plan como el camarón de los canis se, se, se el camarón, Este lleva un reactor nuclear 36 millones CT mm, Misiles antitanques de la mano De muñeca, de, también debe llevar Millón y medio El esqueleto En oro y titanio o sea, está ahí la cosa, 10 millones CT Mm, los jets de la, los estabilizadores de la mano 2 millones las baterías <ríe> curioso que es que las baterías que van en la en la cinturón cuestan 2.000 dólares o sea, después de todo eso las baterías cuestan 2.000 dólares serán yo que sé de todos los chinos de el... porque usa también energía solar ah, vale, hombre, que energía sola tío, que lleva un rastro nuclear a cuesta ¿Qué energía sola, se ve que para que guarde la batería un poco lo que no sé dónde lleva el alternador Porque la batería es para el arranque bien Pero luego eso ya con el alternador El alternador lo lleve donde algo, donde le dé vuelta uh, uh, uh. Vale, y la, por ejemplo La, ¿La lengua Las la, la medidas antiaéreas Que son 500.000 dólares, total, un millón Si tenemos en cuenta que lleva por siete trajes no Según comentan y cada uno va siendo más caro Que el otro El primero cuenta porque se hizo gratis en la cueva Se le salió barato en la cueva Sí, eh, en Los Vengadores utiliza ya la tercera. Vale. Luego también está la de... La de Máquina de Guerra. Esa es la cuarta. Bueno, ¿qué? Dilo, José, tenés un micro, puedes hablar. Esa la del negro. Lo, sí, pero bueno, supongo que eso también la habrá apagado de su bolsillo, ¿no? <risa> Porque... Bueno, eso sí. Pero que no, no la vas a poner, esa la pone el negro. Vale, su sí. Su amigo. El caso es que luego... Mm, bueno Lo que cuesta la pasta Luego, dicen que desarrollar Harvest puede costar unos 10 millones O sea, el sistema informático Dicen que puede costar unos 10 millones Pero claro ah, que Estos son normales se basan en el Harvest de la película No se basan sí. en el del cómic Que es una persona de carne y hueso Ahí claro, sí. ¿no? vale. enganchado a la droga <risa> Vale El caso es que la casa te pesa también por unos 25 millones Porque es ahí la, la chabuelilla el harto del acantilado con las víctimas <risa> La vista en la playa Pues dicen que los 25 millones Mira Aquí están Todos los trajes Los 7 trajes ¿Ves? Y también cuenta El de, de Máquina de Guerra 7. Cuentan hasta el Mar 7 Que dicen que el último Vale ya 500 millones total Tienen 1400 millones Nada más que en trajes Y la mansión Y luego los coches ve Este sí cuenta Los coches Porque tener sí. el Bugatti Veyron Vale 2 millón 7 Y cositas Tenemos eh, mosquitos eh, Dentro eh, de la radio eh, eh. El que sale en la peli vale un millón. Bueno, vale. Ojo. <risa> le quitamos o sea, un millón. O sea, a lo... dice que tienen coche Bueno, en coche se fin y cabo, nada más que tres millones y medio. O si sea, le muy dos millones y medio. Digamos que entonces, solo... ser Iron Man solo te costaría, quitando este millón que hemos visto por ahí que sobra, mil seiscientos millones. Pero yo creo que los precios están inflados casi de más. La, sí, supongo. Pero le he ha dicho presupuesto a este tío. Le he ha dicho presupuesto... <risa> No es una, una factura pro forma O algo Oye, que... Pero si el tío este se lo construye todo él ¿eh? Solo tiene que comprar la materia prima ya No sé por qué un casco en el que tienes que comprar Un kilo de aluminio y un kilo de cobre Que se lo compra el rumano de la esquina Se te va a poner en 15 millones El plutonio está caro, yo solo sé que el plutonio está caro eh... Sigo diciendo que Reactos que llevan no es nuclear, tío No, entonces ¿qué eh, haces? Nucelar Fue un piedra con nocilla <risa> No, pero no olvides que le tiene la ametralleta metida en el corazón. Sí, no sé, Venga, eso vale 7 el... millones, ya está por poner algo. Vale. En tiritas, ¿no? 7 millones en tiritas para <risa> pa quitar eso. Mm, volvamos a... a que vale que sí, que sí, que vamos fatal de tiempo, pero es que me quedan un huevo de noticias, que sí, Agustín, tranquilo. ¿Sabéis que han sacado unos uno frikis han sacado una página web que te tra... te traduce Google Maps a código fuente. O mejor dicho, te pone código como si... Eh, no código fuente, sino código ACI. Como si estuviese viendo matriz O sea, te lo ponen ACI, ahora gira para aquí y ACI haces para acá. No, ¿Qué? gente, para esas cosas hay unas cosas de colores chiquititas que se llaman... Mmm, ACI 2. Puede serlo ¿no? Vale. Mm, que te produce ver entre esas cosas conejos blancos, comedores de hierba. Bueno, pues el caso es que te coge en tiempo real la imagen de Google Maps, del Street View, y te pone en código acoso, sea, te pone un filtro de letras y tal, se va moviendo. Y puedes verlo en colores normales, o bien bajo un filtro verde que te hace parecer Matrix, sinceramente. Para eso hay otra cosa. <risa> ¿Qué? En este caso, Uno, agua de herbate, un, en no, jeringa, ¿no? No, unos tripis para gatos que se renden. La hierba de gato la hierba de gatuna. la gatuna esa, que te pone y vamos. Gracias, Sara. ¡Ja, <risa> José, vamos ver, te lo voy a explicar de una manera para que... Son me... las 10, son las 10 y 5, tengo vale, que decirlo. Ah, las... vale. vale, pero te lo voy a explicar de una manera para que me entienda a ver si lo copias rápido. Con sangre, con sangre, entra, Ay, seguro. No, no, no. Sí, tú, claro, que salga otra vez que me rompa el cuello. La colleja de antes te va a parecer una caricia, como me, haga volver, como me haga volver a salir. Y te juro que por ahora me están dando muchas ganas de levantarme. Joder, bueno. Así que cortaría ya por donde va esta noche... Por tu bien Por tu bien el No por no... el mío Por el tuyo El que ha traidor O sea, a mí me incita Bueno No, es que a mí también me, me incitas ¿Y? Sí, me incita a que te parta el cuello Así vale. que cambia el temita pues pues La el... próxima vez como los conejos Con el canto la mano Vale Yo que sé A pesarme si si la censura Eh, guía rápida de compras Antes hablamos de lo en Japón Y es que también otra empresa japonesa No te compra el casco de Iron Man no, no, no, no, no. Muy caro No, pero una empresa Maruda Ha sacado una réplica de un RPG Ajá. De lanzador de RPG Que tira botellas de agua a presión Ah, bueno, pero eso es de construir Eso te construyo yo y uno enseguida Vale, pero esto ya tiene la réplica hecha ¿eh? Todo molona, que parece un RPG Tuvo de pvc una llave de paso una botella de agua Y te pega un pepinaco que lo flipas Y no sería mejor Vación a... Máquina de estas de bola de tenis Y llenarla de botellas de agua No, no funciona así la cosa Tu idea no es factible No Ese día eh, Tú no había bricomanía, ¿verdad? más que no. Mm, no, yo cosas que tuvieran Superficial como Bueno, pues el caso eso Que esto han hecho el tubo Con la réplica del RPG Con su gatillo y todas esas cosas La botella tiene eh, La forma de una cabeza de granada Sí, sí, a pepina sí Eso sí, transparente, no vaya a que te confundan con un RPG de verdad, y, y la liamos, la o sea, va todo eso por la calle, y la liamos la liamos parda. Así que por 300, Leru, puedes tener... Por nuestra... 300. Sí, sí, 300, sí, ya por sé. Por 300 una botella que funciona con agua a presión. Sí, pues supongo que también te da la bomba para que le meta la... El grifo de tu casa, qué bomba. <risas> sí, es aprovechando la presión del agua. Sí, la mitad de la botella va vacía por el aire, para que si sí, ese es el mundo que no animalico fun. o sea llena la botella a mitad pero luego tienes que meter aire para que haga oh, presión ¿no? tú pones una botella está esta vacía está llena de aire al llenarla de agua y no deja escapar el aire el aire se comprime vale entonces lo sueltas y el aire intenta desalojar el agua y eso es lo que hace que a, se impure e igual que la botella el globo cuando lo suelta y sale ahí brrr, vale. es lo mismo vale vale vale vale que sí Agustín un, un apunte científico y es que los científicos argentinos han demostrado que escuchar música Muy fuerte con auriculares a volumen alto perjudica la memoria. Ay, chévere, qué leíndo que llegaste. No ya, me acuerdo de lo que estabas haciendo. Ya no solo el ya no solo el oído, sino la memoria. Dicen eh. que han hecho la prueba con ratones que han visto que después de ponerle Con ratones al inicio de sí. las pruebas, qué asco, Dios mío. Que tienen daños cerebrales, bla, bla, bla. Explican que si el hipocampo, patatín, patatán. Mi más Total. Sincera, sí, mi disculpa, no debería de haber insultado a tantos canis. Vale, pero <risa> ¿a los canis por qué? Yo lo glorioso de esta noticia es que por fin ya sé por qué después de una noche en la discoteca Doce a la mañana siguiente no recuerdo nada. <ríe> Al fin los científicos me han dado la solución. De, de, ¿Por qué no me acuerdo nada de lo de anoche y la disco a partir de las 4 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi cerebro es incapaz de recordar? Los 15 cuba de antes no tienen nada que ver. No, es la música. la música. Los científicos argentinos dicen que es culpa de la música. Así que, amiguitos, podéis beber sin problema. No es culpa de, no es culpa de los cubatas. Ah, pero no bebas. Bueno, bebe si eres responsable. Si no, no era una cabra loca chupóstera, piérdete vale. en el campo. Y para acabar... Que sí, que acabo. Voy a hacer un ranking, o vamos a hablar de, lo, de los famosos más tristes en Twitter. Como tristes me refiero por la mierda de seguidores que tienen. En este ranking podemos ver eh, Alfonso Ribeiro, conocido como el primo Carton Banks. No, no sé quién, ¿eh? Pero con el Ribeiro me apaño. <ríe> sí, el vino. Carton, que... tío. Carton. Carton. Del de Príncipe Belén. -El. el primo Carton. Ah, sí, el que estaba enganchado a los... A lo, ¿Cómo se llama sí. esto? Bueno, A los neabolizantes Aparte de saber sí. que... Sí, sí puede ser. Que trabaja sí. en una, una empresa de mudanza Según padre de familia Sí Tiene la friolera de 6.030 seguidores en Twitter Wow ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Oh, ya tiene 6.025 más que yo <risa> <risa> Pero tú no eres sí, qué famoso ¿Qué mm, no? ¿Qué no? que que pero luego hayan Cerling, que era uno de los protas de Sensación de vivir, o sea, el rubito, que era Perry, ¿cómo se llamaba? O como <risa> No, no es no, el Rinco, no. Agustín Tucares de mi época, ¿cómo se llama ese el rubio? Era Perry, me parece o... Yo no veía eso, tío, a mí no me, nunca me ha gustado eso. Vale, serie. pero es de nuestra época, te que tuvo no me acuerdo. te tuvo Yo me que soportar. Martin Dylan, de sí. Dylan y el Panando, con sí. los demás éramos raya. O sea, vale, pues el caso que este tiene 5500 seguidores. Dentro de la gente con, con muchos seguidores, seguimos, seguimos. ¡Buah! El grandísimo Reginald Bell Johnson, conocido como... Ay, ¿Cómo era? ¿Revira Legend Johnson? No, no, no. no. Eh, ¿Johnsy? En cosas Remi? de casa. ¿Carl? ¿Cómo era la familia? ¿El policía? Espérate que... Ah, ¡Carl Winslow! ¡Carl Winslow! Carl Winslow. Carl sí. Winslow, que también sale de la jungla cristal, sí. tiene la friolera de 819 followers en Twitter. Vamos ver, pero ese... Po Porque se ha comido la mitad de sus followers. Oh, oh, oh. ¿Qué, qué fuste es tiene ese guía a eso? Se ve que el pobre quedó muy traumatizado por culpa de Steve Burkel. <risa> pero solo tiene 800 seguidores. Pues fue la época que rodó las tres de... no, las bueno, dos de... Por aquí. La sí, por aquí en la lista también sale una Otra de, de sensación de vivir Que tiene dos mil, un follower eh, ¿Un perro, mira, Coco no, no, no, no, es que te aquí pone un poco lo, lo que suelen tuitear ¿Ah? Este señor Bueno, ¿alguien se recuerda la serie? Agustín, sí, Primos Lejanos Ay. Pero Ay. El de la cabra <risa> Primo Lari, oh. yo quiero un coche rojo Vale, vale, <risa> vale, vale, <risa> vale Se dice tomate sí. tumato, Puesto. Tumato, Puesto. Se dice tomate Primo vale. Lari <risa> El Primo Lari, mira, se me ha ido la imagen es que ay, Era eh. mi fío Era mi fío Vale, pues el Primo Lari que busco por aquí Que se me ha ido ahí la La cosita, la cosita Ay, ay, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, es de Primo lejano Vale, Zachary este tiene 486 seguidores de que Primo Lari nunca supo darle al ordenador O sea, el, el Primo, pero es que El, el, el Valky el Valky, ¿El Valky tiene 1200 seguidores o sea, poquísimo Luego podemos ver como la estrellita Neve Campbell ¿Quién? Neve Campbell, la, pro, la protagonista de las peli Scream sí. sí, Scream, ¿sabes? Mito erótico Grita Scream sí. antes, de, no. antes de que hiciera Scream Movie, lo que se iba a saber es Scream Movie Ah, vale, sí Vale, pues la tía esta, que hizo muchas pelis en los 90 Tiene solamente 4.500 seguidores Que enseña una teta Sí, seguro, seguro que le... Mucho tiempo llevó. No, esa lista. sale la cuarta parte por ahí. <ríe> sí, es verdad estaba se hizo hace poco, ¿no? Me parece no se hizo hace un cuatro o tres, cuatro años no, o así. No sé. Me suena a que se hizo en la segunda parte. No, no, no. Pues eh, volviendo, así que se me ha ido un poco la lista. Eh, el señor Edward Furlong, conocido como John Connor en Terminator 2. Luego también hizo Cero en Conducta. Una peli de culto entre el mundo de los rockeros y tal, tiene solamente 4300 seguidores. Mm, resulta curioso que eso, estos es famosos, gente supuestamente famosa, tienen pocos seguidores. Y aquí en España tenemos, por ejemplo, a Lulogio, que por soltar tweets como el que le de esta tarde, el de "te voy a dar te voy a dar tanta caña que te voy a dejar los flujos vaginales a punto de nieve", tweet de esta misma tarde de Lulogio, <risa> tienes Por Dios. Pues lo que tiene 70.000 seguidores. Y Agustín, ese tío, te felicitó el cumpleaños. Que cierto, lo sepa. ¡Pierto, cierto! <risas> sí, sí, sí. ¿Y por cumpleaños. quién? ¿Por quién fue? <risas> gracias a mi amigo, vale. Mike. O sea, aquí dices... Aquí sueltas una ay, ay, frase ay. como la de los flujos vaginales y tienes 70.000 seguidores. Y bueno, un Carmen de Marena, no sé cuántos tiene, pero también por el estilo. O sea, tiene que tener una burrada y pues... Mmm, no somos no somos nada en Twitter. Sí. Oye, ¿y eh, los que tenemos 5 seguidores? Mm, ah, no. yo te gano. ¿Tienes 6? Tengo 10. Tienes 10. ¡Uh, está en un falla! Espérate, espérate, espérate que me estás vacilando que te voy a decir exactamente los que tengo. Cuéntame. Yo tengo... Bueno, ya que estamos... <ríe> ¡Tengo 15! <ríe> <ríe> <ríe> y uno de ellos eres tú. <ríe> Vaya. Aquí todos nos, no todo. todo nos seguimos a todos. Aquí todos nos seguimos a todos. José, ¿y tú a quién sigues? Eh, tengo explica? 42. Yo no uh. digo... De esas drogas no gasto yo. ¿Y Rosa, tú cuántos seguidores en Twitter tienes? 62 sí, oh, oh, Es que no. mujer, no, no vale, ella es mujer Ella no hace parte de cisteta <risa> Claro, le enseña y ya, ya está Por eso yo, que también tengo mis técnicas, tengo 94 seguidores <risa> Pero es que tú tienes una actividad profunda en Twitter Sí Yo tengo, creo que son, espérate, ¿cuántos tuits llevo? Yo llevo 60 tuits y la mitad de ellos, por no decir 90%, son de e secundario mm, Vale, <risa> retuiteo eso, re... eso es trampa, eso es trampa Yo ayer, ayer superé la barrera de los 1.500 tweets, que es una misma mierda comparada con gente que tiene ya 100 y pico mil, pero bueno. No, es que este, este poco se por va. Por ejemplo, mira, te voy a dar un tuit de Secundario. Ser autónomo sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para comprobar la increíble capacidad de dilatación de tu ano. <risa> Importante. Gravado, sí. Gra sí. sí. Una verdad como un puño. Vale, pues hasta aquí, <risa> la, desde aquí la noticia. Récord, ore cuarto de noticias. Bueno, a todo esto no he preguntado. ¿Alguien trae una noticia? ¿Alguien trae una noticia? Ángel, ni se te ocurra no, no. Bueno, yo voy a hacer una, una, una... No, tú no vas a hacer nada Una pequeña nota Que no El otro día comentaste que, pobrecito los de Blizzard, cómo sobreviven si sacan un juego cada X tiempo Diablo 3 ya ha superado los 10 millones de, de copias A 60 cada pero, juego Pero fío. legales o ilegales No, no, las la legales, luego ya de la ilegales Bueno, no se puede jugar ilegalmente Diablo Que no, tampoco no. se podía jugar World of Warcraft Pero te explico World of Warcraft Se crean servidores privados Diablo necesita conectar Al servidor oficial para, Porque parte del juego Está en el servidor oficial Y de momento no Te ha salido Ningún emulador Del server oficial eh. Así que Bueno Sí Por copiarse Se puede copiar Y bueno World of Warcraft Ha perdido Sigue en caída libre Perdiendo suscripciones Y se tiene que conformar Con solamente 9,1 millones De de, de jugadores esa gente, dejando de ser 12 euros al mes es una pasta, ¿eh? Son 90 millones mensuales. No está mal, no está mal. No está 90, 100, 100 y pico millones mensuales en WoW. Y si no fuera suficiente, Call of Duty 3, el servicio de pago de suscripción, el Call of Duty Elite, se ve que solamente tienen 13 millones. Eh. Pobrecitos los de Blizzard. Pero, o sea, el Call of Duty Elite, hay una modalidad que es gratis, o sea... O sea, esta la de pago, esta que gratis O sea, 12 millones, esa el... o es 12 millones tíos, Ah, bueno, yo, no, yo sabía que había una versión que era... La... No sabía que había una gratuita, pero bueno Que aún pero así, vamos, que aún así. Te, te digo una cosa Que 12 millones de jugadores oficiales de Call of Duty También son unos cuantos... Sí. Yo hay días que no gano 12 millones, ¿eh? No, hay, no hay días que... Bueno, que, que toca que... la música Sí, venga, la musiquita, y venga Y Pacormo de Males le toca a Josico Vale, que pobrecito... Pues va, último apunte, pobrecito Rodelito Pero si luego hacéis lo que os sale de los cojones ¿Que No, presenta, presenta <ríe> ¿Presenta? ¿Presenta ¿Ah, tu ah, canción? Sí? Es que no, esta no eh, la ve Yo quería poner la de Blondie, que una remiscla, pero los capullos de estos ponen estas, que la original es que no de dos. Es que no tenemos la de Blondie, no nos quedaba así, tanto internet para luego, para nada más que para más para el porno, para el porno o sea, para lo que vale. a ver. José, me estás está renegando de esta canción, no, estoy renegando al técnico de servicio de, vaya mierda técnico de servicio que he eh, que el bata está limpio sí, sí, está como ah, una padena, sí. está para mojar sí, el técnico vale. del servicio no te metes <risa> mira, en los 7 minutos con 14 segundos que dura esta canción, voy a salir a partirte minutos? la cara y tú no vas ah, al servicio, que todos sabemos que el servicio siempre ah, inició por blasfemar, blasfemo Espérate que no empiezas a entrar a iglesia di al menos el título de la canción, anda ah, Radio and the Stone O sea, si ruedas con trueno o lo que sea O tormenta con la carretera O Raiders o ¿Sabes lo que te digo? Raiders, Raiders, I love you Me estás contando Déjalo, déjalo Vale, de dos Radio and the Stone ¿Lo que he dicho yo? No, on the storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone and back you all alone riders on the storm there's a killer on the road his brain is swerving like a toll J.K. Lawrence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 ruego encarecidamente a nuestro técnico sonido que nos ponga otra sintonía porque va a hablar José de algún cómic sí, me así que no miento lo que tú quieras no sé, sí. no, hombre, hablan un poco de un cómic ahora ya te indigna y nos cuenta lo que sea ah. venga, ahí mm, mm, mm, mm, con tu cerda muchiquita de cerda ¿Sí? ¿esto es de cerdo? esto es de cerdo, de la cerda ah. Ah, esto es de la cerda buena, no es la cerda cuina porque espero que sea pues... buena, porque si no, no ¿eh? arráncate, arráncate Ay, ¿sí? ¿Pero de qué quieres que te hable primero? Comics bueno, pues... a, a tu sección y ya Que ya degenere por sí misma Vale, pues yo genero <risa> Pues allá voy Pues Genaro. mira, voy a hablar de um, Una serie De cinco números ¿Una, ¿Una serie limitada? Una serie limitada, volumen cero eh, De Jin Lee y Brandon Choi De mm. Winston Del 94 Que se llama Gen 13 mm. eh, Esa me mola <risa> es que digo digo esta semana Voy a cambiar de compañía, que no sea Marvel Y he dicho, sí. me voy a ir a DC Que más mierda que Marvel Por a, a ver, eh, no José, un, un pequeño detalle ¿Qué? Si Gen13 es una serie limitada De 5 números Ahora te lo explico Porque yo tengo ciento y tanto de Ahora, Gen3, te lo o sea. Ahora te lo explico Porque sí. en el 94 fue presentado Como una miniserie de 5 de vale. números Al año siguiente Se volvió una serie regular Eso vale. es por lo que tú tienes tantos números Sí, no, a, te comento La primera serie, la miniserie Fue editada en un, al final En esta serie de 5 Está en un tomo que tengo en mi casa O debe andar por mi casa ¿Vale? Y lo voy a hacer Junto a mi número 2, 4 de 10 de, de contra los vengadores Sí, eso están también allí en mi casa Pero bueno, sí, gente 13 eh, Miniserie original creada por Jim Lee Scott Campbell mm -hmm. No, como... sí, yo, Brandon el... Choi, el, el ilustrador es yo, J. Scott Campbell, Campbell sí. Sí. bueno, pues sigo sí, sí, tú vale. sigue, tú sigue. Yo sigo... bueno, pues todo comienza cuando otra oh, fíjate tú, cuando un ser de otra dimensión, Damocles sí. que aquí es espada, pero yo no sé lo que será allí, que es Damocles, sí, Damocles es el... destruye su planeta nata Sigma y uh -huh. escapa a nuestro planeta, el doctor Simon Sun Simonsun Sí, o, sí. No, se dice sí. Así, ¿no? Comienza a estudiarlo Es que Jim Lee, Como es coreano Él mete muchos coreanos En los cómics Ah, vale Descubriendo El factor gen Y sus propiedades Este fue usado Por International Operations Hoy Hoy Sí, ¿cómo se llama? Son los Digamos que es La corporación Que lleva todo el cotarro No solo en Gen13 Sino en todo el universo Wellstorm Para crear una élite de super soldados, el legendario Team 7 o Team 7, sí, Team 7. también llamado Gen 12, Seré más, que salió más adelante, sí. ¿no? Como un, mm, una no secuela. No, es... Mira, es que deberíamos... Como AIDA, ¿no? Eh, 7 vidas, Sí, Aida. es una miniserie. Team vale. 7 es una miniserie. Vale. Que tienen poderes, pero no son estables. Bueno, yo sigo. Por aquí. Es que esto lo estoy leyendo, porque como sabéis, yo lo de imagen no, tampoco... Sí. Saludio. Aquí el experto en imágenes sueños Por ser el que más comía Ha chupado de imágenes Las portadas Siempre hay que chuparla ¿Eh? o sea, bueno. A ver si el bueno Ah, tú también lo tirabas encima <risa> de las la portadas Hay que probarlo, hay que probar el comí A ver si está bueno, bueno, Se, pi sigue, se sigue, pierde sigue, lo sigue. mejor José, plato caliente sí. No, no, sí. no, espera Vamos a ver Hasta aquí hemos llegado José, como me vuelvas a tocar Los genitales te del estudio Se acabó Le voy a tocar los gentreces como me, <risa> los to, como me toquen los gentreces Te echo del estudio Ay, Rosa nada. Capiche Ay, que yo no he hecho nada Rosa, procede No, que he hecho ahora Procede si No he hecho nada Que proceda Que no he hecho nada ¿Sargo yo? Es que Rosa, que me... Rosa, Rosa, pega, ¿salgo? pega sí. si no, Esto oh. no nos va a llevar a ningún sitio Ojo. Es que esto no sé bueno, yo Bueno, posiblemente por al va. hospital pero... Sí, es que no sé por dónde va Pero bueno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 se crearon las siete compañías pequeñas, la de Marvel Lane, que creo es Spawn, la de Rob Liefeld, que también tiene cierta conexión con el de Wildstorm, tanta otra, se eh, Top Cop también aparece por otro lado dentro de Image y entonces, eh, Jim Lee creó Wildstorm Studios. Y dijo, "Vale, como yo vengo de Marvel, donde hay un universo de superhéroes entre sí, nosotros vamos a crear nuestro propio universo." Y el principal que se conoce es Wildcats un cómic creado por Jin Lee y luego ha, digamos que ha tenido de los mejores guionistas de, de cómics que hay y todo eso entonces digamos que esa fue la serie principal de Jin Lee que se ha un montón de años escribiéndola y luego han pasado digo muchos guionistas importantes entre ellos Alan Moore y mucha otra gente pues entonces para ir ampliando decidieron al final de la cabo un sí, buen sí, es un pa... grupo de superhéroes vale pues entonces decidieron ampliar Alberto Ramos Sí, y entre ellos eh, decidieron hacer esta especie de Gen 13, que viene a ser uno, una generación X, unos jóvenes mutantes. Sí, porque veo las portadas sí. Sí, además muy el estilo muy espectacular. Y entonces sí. decidieron, algunos de los miembros de G del de, de eso del del Wildstone, o sea, del del Dog Wheelcat, conexión, o sea, una especie de mutante entonces aparece eh antes comentado Operaciones Internacionales y entonces el director de Operaciones Internacionales Jack eh, Lynch que es una especie de copia de <risa> el dibujo de, de Clint Eastwood. Es idéntico. a ah, este de aquí. Sí, decide reclutar a los supervivientes porque matan a los padres, tratan de apoderarse de todos los, los jóvenes para hacer un ejército de supersoldados. Super y entonces Jay eh, Lynch, que está un poco en contra de operaciones internacionales porque llevan una trama de corrupción ¿Para y de... ¿Qué dice? que se llama? ¿John Lynch? John Lynch, Jake. Bueno, es que la comedia la llaman de varias maneras en el cómic. Pero Lynch resulta que mmm, coge a uno de los pocos supervivientes del programa de adiestramiento porque los meten como una especie de hacen una especie de programa de decir bueno vamos a potenciar para alumno, para la gente con potencial uh -huh. pero ahí hacer experimentos con ellos para activar el factor gen que es como se conoce entonces decide escapar eh, junto a quelin fer que es la prota es una tía que cuando se desarrolla los poderes se pone todo tomaza si sí. es una bestia parda si sí, lo estamos eh, grunge que es un tío que tiene la, la capacidad de la polimorfia es capaz de adaptar, bueno, más que polimorfía, adaptación molecular. O sea, puede convertirse en cualquier... Por ejemplo, se puede devolver piedra, acero... Ah, cosas vale, así. sí, sí, ya lo veo aquí también. No, Magen, no. Sí. <risa> no. Un baño público femenino, <risa> fuego. Que ese es Bobby Burnout, que ¿Y? es hijo de Jack Lynch. Y la del pelo pintado. Freefall, Free que es eh, controla la gravedad. Y luego queda eh, remaker la remaker que es una india lesbiana Que controla... Es tormenta <risa> Sí, pero es, sí, al fin y al cabo Gen13 se caracterizado por eh, conectar mucho con la, con la juventud de los 90 En el plan de seguir modas O sea, sexo, curcuin, sexo Sí, ah. muchas referencias musicales y Que se puede ver en el cómic y, y un poco un acercamiento a la cultura pop y juvenil La cultura alternativa Dentro de este universo resulta que también otro de los grupos de los Renegados de que nos, o sea, aparte de Gen 13 también se gener, también hubo otro grupo de los que sobrevivieron a los a los experimentos que se establecieron como DV8, Deviants. O sea, esos son los Deviants. Que esa serie fue la que lanzó a la estrella el creador Humberto Ramos, fue de lo primero que hizo. Pero aquí no. A ver, ah, vale. Los Deviants, a un, DV8. A Humberto Robo. Ah, Humberto Ramos está... Dibujo de Vianz. Ah, sí, en el primer volumen, entonces está. Sí, también dibujo de, de las primeras series. Es que aquí el primer volumen sí. fueron diez números. dibujó un número, el 7 o el ocho, ah, no recuerdo. Sí, si aquí está... No, hasta el nueve. Vale, pues eso. Tengo de decirlo al nueve. Mm, entonces, quiero decir, es una alternativa a Los Mutantes, bastante, bastante entretenida. Es una serie puede haber entre esa y la serie secundaria... Puede haber fácilmente unos um, ciento y pico números hasta que se canceló. La, la segu el Volve segundo volumen tiene 39. Vale, si sí, 39. Y luego el tercero que se quedó en 30 o por no, ahí hasta que decir... canceló. No, tercero no. Eh, Chris Claremont intentó resucitarlo. Se ve con uno... ¿Esta no fortuna. era la sección de José? Vale, vale, vale. Esto es de un cable. Sí, pero... Era... era te... es José. Que, es que como soy, para una, para una vez que que que yo sé que el que el muchacho sabe pues dejarlo, déjalo. Sí, digamos que hay gente fue la serie que a mí me, me picó en el cómic americano. Claro. O sea, esto como Y le, fue a raíz le... de una peli de animación que hay por ahí, que la tengo en VHS, si alguien quiere verla, si saca un video VHS de de beta saber tiene que abrir una puerta. Yo tengo uno. ¿Tienes uno pues? Yo creo que tengo mi copia original. Sí, mi copia de seguridad en mi ordenador. ¿Ah, sí? Puede ¿Ah, sí? ser. Espérate. Ah. ah, vale, sí. Espérate. Es que tenía yo más por aquí. Ah, para sí, aquí sí, vale, vale, pues sigue. Ahora te digo lo que tiene interés. Vale, es que sacaron la serie principal y bootleg. Y luego el bootleg, que era una serie de contos alternativo Ah, sí, el bootleg bueno. y el especial, el nomás. Sí, entonces. los especiales. Sí, sí, que que es eso. eso también está Pues eso, ¿algo más que decir? No, yo por mí... Ya, ya está. está, pues indígnate. Mm, me indigno. Indígnate, música de indignación. Uh, música de dragones mm. o música de tranquila. Ponle dragones, ponle dragones, que lo veo yo cabreado hoy. Dragones acantilado y me gente digo, cayéndose hazme una remisca si ¿sí? es que has visto como un, so es un sonotista que de este que no trabaja que sabes, no es que no eh... sí es que ya no. tú sabes sí, yo soy más bien San Bernardos bueno Mager ¿cómo es eso? Oh. Pero... es que es así como ladran los perros del gigante panzón ¿sí? <risa> <risa> de rey cuando va de beber agua la quicuta <risa> callaron callaros dejadlo <risa> Esto va a ser mi corto. Esto es como cuando va que le dice a la novia te voy a tirar, pero ya a los cinco segundos ha ido. Esto va a ser mi corto. Todo, pero pero que tu inteligencia suprema lo entienda. Espero, porque si no lo entiende, vamos, ya tiene un problema. Eso lo que te digo, porque si no hay que ver. No, si no lo entiendes porque no lo sabe. Exactamente, por, no, porque es un normal más profundo, pero bueno, de ese tema ya ya habré la semana pasada. Pues entonces, por pues, yo qué sé... Me indigno. ¿Por qué? Porque los payos no pican pollo ¿Eh? Los pavos no pican pollo O sea, si tú has hecho un pavo con un pollo y no lo pica. Vale. <risa> que no lo monta, que decir. Sí. Hasta, hasta aquí el llamamiento de José, venga. <risa> Corramos estúpido velo. A ver, es que... No, no me, no me puedo, dais tiempo. No puedo, no puedo. ¿El qué? Me he no. bloqueado Me he bloqueado Oye, ¿no visto el pavo picar pollo? De pavo, seis, no. de pollo. De ¿Seis de pavo? ¿Seis de pollo? ¿Qué es de de pavo o seis de pollo? ¿Qué somos, McDonald's o qué? ¿Seis de chope ¿Qué quedamos? A ver, lo que yo te iba a decir Espérate, que esto ya me estorba Déjale hueco Déjame sitio, mira hasta rato hace la rueda Toma Vamos Que va a hacer, a ¿Qué ¿Qué a hacer la la la la como Dios? los pavos Es que... Vamos a ver ¡Gulululululululululululululululululululululululululululululululululululul Vamos a ver Vamos a ver De sustancia Más que enséñame los huevos ¿De verdad? Está llueco No Bueno, dejad, José su Rosa Hable quien hable Pégale Eso, Rosa tiene permiso para pegarle A cualquiera que interrumpa Porque si no esta gente No me deja hablar Y me va a ir el llamamiento yo, yo José, me se, me te acaba, se te acaba la canción ¿eh? ya, Pónmela <risa> Te la pongo desde el principio ¿eh? sí. tiene 3 minutos 30 uh, Me han cambiado la pantalla rara, ¿eh? Qué gente más mala <risa> Son malignos <risa> Son, son ah. Esto es como si bebes azufre ¿Sabes lo que te quiero decir? O ver Arco sin experimentar Ya te ha dicho tu madre que el agua es y el alcohol de Romero no son bebibles, pero tú te los bebes. Te da igual. Si agua, florero... Hasta cerebro de personas te bebes. No por tu consistencia. Sino por tu estupidez la traga. O sea, sí. No sé de lo que estoy hablando. Me estoy imaginando un borracho para que vosotros lo comprendáis. Porque como creo que sois cortos de mente todos vosotros por así decirlo porque vamos un poquito más de humanidad cortico que soy todos a lo que iba si tú estás en misa y estás bebiendo cerveza que sepas que el señor te está castigando por no beberse no, su sangre estás pisos tú estás los candiles ¿eh? Shh, <risa> pss, rosa procede rosa, rosa, <risa> rosa procede rosa procede sí sí procede rosa tú yo, yo lo que te he dicho tú a pegarle a todo el que hable o sea sí porque no habéis bascalimucho de la iglesia no te va a salvar del pecado original o sea sí no te lleves cerve... ¡hostia! no era mi intención tampoco que Rosa pegara tan fuerte Pero bueno A lo que A lo que ya <ríe> Ser borracho Bill Que sabes que no puedes hacer ciertas cosas Como por ejemplo Irte al ayuntamiento Subir las dos escaleras Meter el tener despacho Del alcalde y gomitarle encima de las piernas No Que tienes ganas de hacerlo sí Pero de hacerlo No Vale Ha salido Ya, ya lo sé. Sé que ha salido no sé por qué ha salido. Bueno, yo no. Me... Sinceramente no sé por qué ha salido. No, sinceramente no sé por qué ha salido. No, sí. Excelente no sé por qué ha salido. No, sinceramente no sé por qué ha salido. No, no, sinceramente no sé por qué ha salido. No, sinceramente no sé por qué. ¿Ha salido? No Sinceramente no sé por qué ha salido No Sinceramente no sé por qué ha salido lundra, anda, No Sinceramente no sé por qué ha salido Rosa, pégale Que se ha piseado <risa> En el pezón derecho Hay que retorcer pezón, A ver si Ser borracho Que aunque aquí se haga la pelota Aunque te den ganas de hacerlo Tú eres más persona que eres Y no lo haces No comita ¿Sabes por qué? Porque eres borracho y honrado ¿Qué haces? Pues seguir emborrachándote Tú sigues tu olimpiada Tú no estás los Juegos de Londres Ni aguantas la barra del bar Ni bebes por la tapa Tú bebes por gusto Porque te gusta Porque cuando más bebes, más disfrutas Es como si echaras un orgasmo Pero para ti es doble para hacerlo ¿Por qué? Porque te metes cosas en la boca y bebes. Ya sé que ha suenado un poco lévico y guarro. Pero un borracho se tiene que meter cosas para beber. Vale, esto ya lo corto yo. José, 30 segundos. 30 segundos. Esto, la censura, amigo mío va cortando. Poco a poco. No, no la censura, es la mala hostia. 30 sí. segundos. ¿Cuánto hace se vosotros me entendéis, no? Sí, sí que claro, se... es lo más normal. ¿Para qué seguís hablando en un mundo controlado? Y no estamos en Gran Hermano. Podría ser hasta épico. Sí, lo sé. Muy Orwelliano. Esto mm. me ha sonado muy a Orwell. Sí. Vive la libertad de expresión. Y abajo el capitalismo. ¿Y seis tú de borracho? No. Seis los que no tienen más visión allá de su ojo. Ahora que me ponga la otra <risa> Ni de coño claro. Que queda un cuarto de hora y tenemos que ir contando lo que hemos hecho eh, Ah, sí Venga, vamos. ¿Algu ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? ¿Eh? Yo, Yo te lo explico Yo te lo explico, muy brevemente Me he perdido Corto de luces por, no, sí, por la cero sí. Ha sido algo raro, ha sido algo raro Ha sido raro Bueno, pues pasamos a Sé lo que hicisteis la última semana es decir, ¿en qué fricada hemos gastado el tiempo? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo este...? Eh, ¿Qué actividad erótico festiva hemos llevado a cabo estos días de verano? ¿Festiva alguna? ¿Erótica cero? <ríe> está la cosa mal, está muy mal. Pues, José, tú para empezar, ya que... Yo ya lo que tenía que decir ya lo he dicho. Vale. Si queréis, digo alguna rebasa más. Sí. No, no, no, te, te dejamos. Rosa, ahora, ahora preguntamos, déjale que se enfríe, déjale, déjale un poco en... Pues yo he con un juego del móvil, Defender 2 que mm -hmm. va de matar ñordos azules a flechazo ay sí qué bonito es precioso es de los dragoncitos eh mm, sí. pero ¿qué, ¿qué te han hecho a ti los ñordos azules para que los mates? Eh, eh, no sé. ¿qué vallesta lleva ya? muy hijo míralo, oh. míralo míralo aquí quedan para echarse una red loca pues yo soy defensor de los ñordos libertad para Anselmo en es Anselmo? Anselmo, el ñordo humano. Es un, es un personaje de Twitter, tanto... Apañame la pantalla me la has puesto al revés. Es un, un ¿Tú tanto tú? peculiar. Ah. Vale, no. La pantalla hace cosas raras. Vale, sí. tú sí, con el Defender II, ¿no? Sí. Corre, Anselmo, corre. corre por tu libertad. Ah, que también se han estado hablando de gente que... O sabe no ha hecho nada en la vida pero tiene muchos followers Anselmo Anselmo uno ya Sí sí por cuenta no sé cuánto puede tener pero Anselmo es un personaje es un ñordo supuestamente un extraterrestre que ha ido a la Tierra O sea se supo, o sea, la, es de una peli turca creo que una copia de ET ¿sabes? Sí. O sea, pero, pero es una cara horrible ¿eh? como una especie de máscara masái o algo así es un, un ET deformado ¿eh? o sea y entonces es, eh, son la vivencia de Anselmo son el ñordo humano No te ende desperdicio o se escribe en de joycan para arriba Y ahora últimamente está obsesionado con Mario Casa por lo no, que últimamente No, últimamente, o sea, siempre. Siempre está obsesionado con Mario Casa. Bueno, sí, sigue, Rosa, ¿tú eso, Defender 2 y algo sí. más? Pues ya matada, tipo poco. <risa> vale, ya. Muy bien. Ángel, eh bueno, es el motivo de Anselmo. Tío, Anselmo. <risa> no, por favor. Freeland, ¿qué a eh? está haciendo eh... recatando a tu abuelo del suelo? Se <risa> sí, llevó una semana en el hospital es que <risa> te lo no puede ser. De un año, un par de años que la dura vida del Borbón. Vale, vale. Eh, bueno, yo esta semana pues aparte de jugar al equipo online, sí. ser, sí. Pues me me está leyendo un cómic muy interesante, la verdad, que se llama Dios en persona. Es en planteamiento es, es no tanto original. Es, o sea, de repente Dios llega a la Tierra, o sea, y, o sea digamos que está está la, la gente en la cola del paro, creo, no, del cómo se llama esto del, del censo. ¿Sí? O sea, y de repente llega una, pues un viejo con barba blanca, pelo largo blanco... O sea, y se presenta como Dios, apellido Dios. Dios, Dios. O sea, y eso, ¿y ¿qué pasaría si, si Dios en este, en este momento llegara a la Tierra? Llega una gran crítica porque... O sea, empiezan a entrevistarlo... O sea, cuando ya se demuestra más o menos que es Dios... Y entonces pues mucha gente empieza a denunciarlo... <ríe> por, por todo lo que ha pedido y no ha concedido. Que, que Dios te lo pague. Eso, eso me recuerda a Hamlet, ¿eh? Denuncio a Dios... Y, o sea, y, y entonces tiene que recurrir un abogado, está igual, o sea, un, un cómic muy interesante, un vale. planteamiento muy interesante y que se le den a lo normal. Me ha recordado a otro cómic, a Jesucito Superstar, de José Luis Martín, dibujante del jueves, creador de la tira de odios oh, Dios mío, también interesante, que narra la aventura de la nueva la nueva llegada de Jesucristo a la Tierra. Imaginaros Jesucristo si bajara a la Tierra ahora tal y como está el percal. O sea, pues un cómic también muy interesante sí, pues, se, publicó, menos... se fue publicando se, semanalmente en el jueves Y luego se, se publicó un tomo también A tener en cuenta ¿Eh, ¿Másguer? Pues yo esta semana ya he acabado con Los Juegos de Hambre que es la ¿Juegos primera, de Hambre? Sí. ¿Ya has comido? Sí, es la <risa> primera parte Y ahora estoy con la chica en llama, que es la segunda Vale Y aunque la segunda empiece flojilla Muy a los quinceañeras Se pone chunga la cosa ¿Puedo contar un chiste malo? Venga El libro de los juegos del hambre que ¿Cuál es? ¿La dieta Duncan? Sí Eh, eh No te metas con la dieta Duncan Que yo la estoy siguiendo <risa> <risa> ver, ¿Funciona? No, no, ¿Sí? sí, seguro Yo estoy en la... Creo que en la fase 3 Que es la fase, la fase crucero Y mírame Como un trasatlántico Me estoy poniendo <risa> No consistía en eso Sí, sí. Sí, más, o es que nunca, no he pero... es que gastado la idea Fase crucero, ponerte como un barco Pues yo estoy ahí, dale que te pego, dale que te pego Duncan puede estar orgulloso de mí Pues el libro se ha puesto ahora muy interesante Porque ha tenido un... Lo que pasa cuando tiene una trama política detrás Que huele sí. a rebelión Que tira de espalda Pues tremendo Además, es un libro que pega mucho en esta época que estamos pasando Ellos tienen al presidente Snow Sí, sí es un copito de nieve <risa> Presidente copito de nieve sí. Un político chungo sí. Se nota que es ficción Sí, un presidente entre comillas <risa> Se nota que es ficción De hecho, me recuerda a Snow Wall. Ah, mal, curioso, entonces Sí, al cerdo de Rebellión en la Granja Ese gran libro que me la habré leído como cinco o seis veces Siempre cagando, porque claro. se le da el tirón <risa> Claro Eso sea, de todos somos iguales, uno más que sí, otro Sí, uno más que otro Gran frase Pues eso, Agustín ¿Tú has quedado dedicado la semana? ¿A qué fricada has dedicado el tiempo? Pues... Con tus copias de seguridad Pues eso, mayormente me dedico a lo que vienen siendo Recuperar todas las copias de seguridad que tenía Esparcidas por internet Pero ahora me estoy... Es que el, alm el almacenamiento de la nube una putada, se te pierde todo sí, por sí, internet sí. Y no. luego tienes que preguntar en Taringa dónde conseguir de nuevo tus copias. No, ahora mismo estoy jugando a The, The, The Island The o The, The Island, Island o como se llama. Oh, me encanta. Estupendo, estupendo, estupendo. Sí, sí, es. sí. ¿Por qué fase va? Yo qué sé. Yo suelto allí porro como panes y todas esas cosas. Hombre, no, eso sí, pero la historia... Yo qué sé. Yo cojo el coche y me dedico a atropellar zombies, que, es lo va, que por va por una, una gasolinera. <ríe> ah, vale. ¿Tienes? No, la gasolinera ya me la he pasado tarde. ¿Por el faro? Sí. Eh. Oh. Ah, por cierto, ¿tú qué has jugado? Sí ¿Dónde cojo el transformador, joío, ese que me hace falta para la otra antena del faro? Tienes que pasarte todas las misiones del faro No, Sí Joder Tienes que ganarte su confianza y entrar al trastero que... No. O sea, prepárate que se va a poner chunga la cosa El trastero es donde está la cosilla esa con la... Mm, para entrar... ¿Dónde los, están lo... los trastos? Sí, donde hay un tío en la puerta que dice... No puedes pasar <risa> ¿Gandalf? Sí, más o menos <risa> es Qué simpático, cantando. ¿no? En la puerta... Pues eso, pues, mayormente me dedico a eso Cuando está en la ciudad, lo va a flipar Cuando ya pueda hacer arma a tu propio antojo No, ya he hecho No, pero esas son nada comparado con lo que puedas hacer más próximamente ah, no, es que le he puesto pincho un bate de baile <risa> El arma... Cuidado, tienen un palo con un clavo, ¿no? <risa> <a> los <risa> y algún día tendremos un, un palo tan grande que nos destruye, que destruye el mundo Ahora estás pegando manporro así, pero luego más adelante te concienciarás Y empezarás a hacer combo a mansarva o Se ha una cabeza, que enlazo con un brazo, que te empujo, sí. que para acá... Un, oh. Una pregunta, ¿la combinación de armas tan creativa como la de The Racing? Mm, mm. Casi, casi, que por ahí, por ahí van los ah, tiros. No tanto, no tanto, porque no es tan extensa, pero por ahí, por sí. ahí. Pues he encontrado la copia de tan... seguridad de The a Racing 2 y me la estoy... Basa, me yo ver, la tengo, sí. pero necesito RAM. Sí, a mí también me pasó mi portátil. No, tampoco RAM, o sea, el, el juego sí, internet. la versión PC va lenta. O sea, porque yo mi portátil vale no es tampoco... No es un PC gamer Pero que tampoco va tan mal Y... Va mal O sea, no sé si es que la versión PC no va, Está muy optimizada o algo No, sí eh, Yo he visto ese juego En la versión PC Y con un pepino Vas fluido que te caes Hombre, sí Con un pepino Todo todo va bien Pon un pepino en tu vida, Así que Hay los pepinos que <risa> Vale, pero sí, a mí es que me lo que me gusta de ese juego es la variedad de armas eróticos, festivos, o sea, esas combinaciones... Sí, tiene, es que el Dayland es un poco más a lo serio. Sí, sí es, pues es, eso. es serio, es ¿eh? un eh, juego... Sí. A, mí y... eso, a mí eso del, del remo con las dos motosierra y hacer... <risa> a mí eso me encantó, entre sí. otras cosas y lo de la, la silla de sí, ruedas sí, que... Y <risa> esta mañana he probado un juego también que tenía por ahí perdido, Raji. ¡Oh! Mm. Ese eh, me encanta Tiene no una pinta he Solo he hecho una misión Muy sencillita Pero tiene una pinta <coughs> increíble ¿Cuánto te ocupa la demo esa? 20 gigas por lo 20 menos eh, un, sí. Bueno, según la deuda roja Es un poco pocho eh, ¿Pochó? No, no, tío Tiene unas críticas mm, Depende de donde las leas Tiene vale, unas críticas sí. Yo que sé, tiene buena, 20 gigas vale. de, Yo he escuchado caso, Mayormente críticas malas sí, Yo he jugado que, Yo he escuchado muchas eh, Ahora estos días Noticias Volvamos a las noticias Se está celebrando la QuaidCon la convención de hace Software Para hacer casa a sus fans y, y cómo hacen todas las compañías? Un poco de lamerse el ombligo y otras cosas Y el señor John Carmack ¿sí O Adrián Carmack Sí, creo no me acuerdo si cuál es de los dos hermanos Romero, sí, Romero fue el que se piró, ¿no? Me parece sí. o... Vale, el caso es que han dicho que van a sacar un parche para Rey Que sé que corrigen muchas de las cosas Que le fallaba, están al caer Y también han dicho que Quake 4 no, Doom 4 está a la vuelta a la esquina Sí, eso también lo he escuchado Y una remasterización del 3 Sí, esa ha salido ahora Doom 3 BFG creo que se llama Igual que el arma característica ¿En qué plataforma? Supongo en todas, que PC. No. ¿no? Bueno, ¿Eh? yo sé que eh, básicamente no sé si para consolas Pero para PC seguro Porque sí, ETH eh. Software siempre siempre tiran para PC o sea, para la consola han llegado de última y siempre con Porsche... Pero entonces... espero que ahora el Doom 3 tenga un poco más de iluminación. Porque esto de duda si enchufas con la listena y acojonarte o pegas tiros sin ver dónde disparas... Vale, pues... Yo siempre optaba por la opción de disparar es sin mirar. Yo era más de ¡corre! Buscando no, buscando noticias, he encontrado esas declaraciones del señor Carmack y ha dicho una frase tan reveladora como Doom 4 se venderá cuando esté cuando esté listo. Es decir, cuando lo terminen. Y digo, ¿qué? ¿le damos un premio, un aplauso le dejamos que se vaya? Evidentemente. Aunque bueno, viendo que últimamente los juegos se venden sin estar acabados, no llenos de bugs y al final te lo, venden, te lo venden por DLC... O están acabados pero no te permiten acceso, o sea, están en el disco pero no te permiten acceso y tienes que apagar por el DLC... Oh, eso, eso nunca lo haría, no sé, no me imagino yo a Electronic Arts haciendo eso con un Mass Effect o... O la gente de Ubisoft con un Assassin's Creed o, o Capcom que, oh, oh, oh. Que, que te clava 10 euros por un traje del Street Fighter sí, eso no, yo no creo que las compañías sean capaces de hacer eso no. pero bueno a mí es que me ha sorprendido eso la frase de o sea, ha sonado muy Gandalf lo de un mago llega cuando tiene que llegar entonces dice el juego saldrá cuando esté terminado o sea, a ver ¿por qué, ¿por qué me está tomando? criaturica hablando de convenciones así Tengo que decir que este año se cumple también la de la, la del 25 aniversario de Final Fantasy y se ve que Square está preparando también una gordísima. Hombre, no, si viendo las demos técnicas que ha sacado por ahí... Sí, de se la ve que va a salir un juego nuevo de la franquicia Final... O sea, aparte del Versus, que algún día saldrá el Versus 13, esperamos, se ve que de la saga de Lightning, que la del 13 y 13-2, va a salir un juego nuevo. Es lo que están preparando. Y bueno, José, ya que te has relajado ¿Qué has hecho esta semana? ¿Eh? <ríe> ¿Lo cualo? Ah, ¿no? ¿Hemos acabado el programa? No, todavía no, quedan 5 minutitos Ah, pues hasta luego Yo estoy jugando al solitario Yo, para que me estén... Para que estés hablando me estén cortando Pues... Anda ya, que la zurza Yo pregunto, ¿a qué frikas le has dedicado el tiempo esta semana? A ninguna Vale, vale, vale ¿Se nos revela? Sí, sí ¿Sabes tú que me revelo? Vale Ahora está en negativo <risa> Luego se revela, se ve bien, sí. se ve Ahí bonito está. A no sé que se quede velado Se queda todo velado para atrás Mal, malamente Y claro, se queda pues como un borrón Pues yo por mi parte eh, He estado también, igual que Rosa Probando infinidad de juegos de Android O sea, me encontré que la tarjeta me venía Con 400 juegos de Android Es una tarjeta buena Bueno, o me venía o las metí yo, no sé Cosas que, <risa> Cosa que pasa No te acuerdas sí, Y la verdad es que está probando infinidad de juegos ratito o sea, Muchos de echarle ratito Pero ninguno así remarcable Para jugar mucho tiempo o sea, De los derbates, para entendernos Juegos de hasta que se te duermen las piernas Eso por un lado Luego por otra eh, Estoy bastante mmm, Dale que te pego con Red Dead Revolver Que ya hablé la semana pasada Ya estoy cerca del final y que decir. Uh, no, Red de Red de Revolver, no sé si era el de la Primero, Play 2. Red de Redemption. Se me ha ido y sigo pensando que es un juegazo. Así que los señores de Rockstar me tienen encandilado. Bueno, como siempre, sé es que ellos sacan un GTA o cualquier jueguito y es que nos tienen enganchados. Incluso GTA 4, que no es gran juego o está muy bien, pero a mí realmente no me gustó, me resultó aburrido has probado las pasiones o sea, la... quiero pillarme quiero pillarme la, la balada de Tony el Gay y de Los Andes pues muy recomendable o sea yo me las pasé y sí. me gustó mejoran mío. al sí. juego original es que eso había huido que lo mejoran incluso llegan a ser más largas que el juego original ¿no había huido? más largas no pero... 10, 15 horas, o sea, un, un poco más. O sea, esos vale. de hecho de historia, luego los extras y eso. Sí, ¿no? Pues eso sí, yo prácticamente llevo 22, 23 horas de, de Red Dead, que no yo, son pocas. Yo tengo el, GT, el GT4, sí. 4 lo tengo en mi casa con las expansiones y todo, pero me falta ordenador. ¿Mm? En cambio, si cuando me pille uno también tengo el parche. Que lo pone todo bonico, bonico, de verdad eh, El IC Nacer, el 4 s Sí, eh... Ese es que te deja los coches, pero re, re que te bestia Sí, sí, sí Que te da un realismo extremo es El parche, no sé, se está comentando mucho en internet Porque con cada versión mejora lo que ya parece inmejorable sí, sí, sí, sí Pues yo por mi parte eso, me gustaría Ya que estoy a punto de acabar Red Dead Me gustaría probar la, la expansión Porque tío, zombies ¿Quién no quiere zombies? Un, si un zombi te alegra cualquier cosa te, te un juego dado. de planta ah, ¡ah, qué mierda! Le metemos a ¡Oh, bien. cómo mola! Un shooter, venga, zombies, un juego de pistolero zombies Orgullo juego de la zombis. Semana Santa, zombies <ríe> <ríe> Matanza cofrade de los narcos <ríe> Mi Y es que te lo mejora todo Todo en esta vida es mejor con zombies Pues yo que decía eso, llevo ya 20 y pico Rondando el final y bastante bien Y señores, queremos ya GTA V Aunque esta, esta semana ha salido la noticia también Por parte del encriado de... de de Tuka Games, que es la, la creadora Que dicen que este año La cosa fiscal les va flojilla Pero claro, es que este año tampoco han sacado gran cosa o sea, Aparte de Max Payne Y eso no ha sacado, pero el año que viene Entre GTA 5 o supuestamente Porque dicen que el juego va bien Le pregunta y dicen, ahí va <ríe> Es curioso la, la prensa, pues está todo el mundo deseando Queremos GTA, porque dejaron el trailer caer Dejaron a todo el mundo babeando Y ya no se sabe nada más ha pasado el E3, no se ha visto ni rastro de... ¿Cuántas han pasado, creo, de, pero muy poco? De nada, o sea, captura, eh, pero que ni presentación en el E3, ni en las ferias que se están sucediendo, nada de nada de GTA 5 Y claro, la gente pregunta, ¿qué? ¿Cómo va? Y, Ahí va. Cariamos un GTA nuevo. Pero, José... No nos vamos a la calle. Déjalo que está limpiando. Venga. Sí, vale, que, va, tía, que limpie, ¿no? pero espérate que, espérate que, que, que decidamos el programa. Ah, bueno. Venga, sí. Ala, adiós. <risa> No, todavía no, no toca. Dame un momentito. Pues el caso que dicen los de Tuca que este año se prevé bueno porque entre el Bioshock nuevo, el Infinity, que tiene buena pinta, y unas cositas y otra Pues vale, señores de Roster, queremos GTA V. Queremos Gran auto Queremos atropellar prostitutas. Queremos matar camello Queremos liar la parda. y Queremos tirarnos prostitutas y luego matarlas para recuperar nuestro dinero. <risas> Dile bien está. dicho. Sí, también... Es verdad, y yo tengo que decir Que me parece muy mal porque en Red Dead Es un juegazo, pero el nivel de prostituta Está muy bajo Faltan putas, en <ríe> ese juego Que las hay, pero solo como parte De la historia, no como No sí. Faltan putas <ríe> Venga, ya está, hasta aquí hemos llegado Que está José echándonos Eh, no, yo no Pues si ya vas despidiéndote no. media hora Ah no, porque estoy recogiendo, que soy muy limpio <ríe> Claro, eres limpio limpios no, Mucho pero tiene paletón no, limpio Que si se ha... Se ha buscado curro, se ha colocado <risa> No confundamos vale. Bueno, ya no damos más de sí <risa> Llegamos a nuestro límite Son las 11 y un minutito sí. Y será es hora de que nos expiremos Hasta el viernes que viene Que recordamos, estaremos en la calle Haciendo el programa en la Plaza Gregorio Salvador Allí en la plaza todo chula. Pero de verdad que tenemos que ir a la calle. qué sí. me ha dicho mi madre que no vaya a la calle? Que se coge droga <risa> y se coge cosa mala. <risa> es la puerta al colegio, mientras no pase por puerta, eso, es que no eso es mentira. Tú no vayas al colegio. Eso es mentira, Tú mientras no vaya al colegio que está el señor repartiendo la droga en la o sea, puerta, o sea, no hay eso, peligro. Eso es mentira. Vamos a ver, el señor está, pero no la reparte así como así, no, que no la regala. Te la vende a precio de oro. ¿Y a dónde vamos? No sé. Yo voy a yo voy el viernes que viene a la plaza Gregorio Salvador ah, a verlo no. en directo. Yo no podré. ¿Por qué no? ¿Qué qué, qué tienes que hacer? Turururururu. No, mm, meno, turururururu. Turururu. ¿A ¿Es qué para qué va para qué va ahí? Si luego no te van a dejar hablar, te van a tirar tomates. Vale. Y los que no te tiran tomates, te van a dar collajas, que así... Sí, sí que, que tienes al boca. Prefiero no ir. José, Pero tienes... Pero no te quejes que a ti te tiran tomates. Al pobre froylencito le van a tirar piedras. Sí. Eso sí puede ser. O elefante. <risa> <risa> Froylan, yo creo que tendríamos que hacer boicot y pasar vale. de rollo. que no, si no, yo... a ver, José. Hermanos Valero, si esto es tú me. <risa> El viernes, a partir de las 9 de la noche. Vale. No, a ver, José, ¿tienes...? Os lo digo a vosotros, el viernes que viene tenéis algo muy importante que hacer ¿El qué? Aparte de masturbarme No, aparte del programa, vamos a destrozar, a destripar una peli Que llevamos siglos, y una peli que tenemos que haber destripado el pasado mes de noviembre pues Sí, espérate, que me acuerdo yo? Espérate, ¿violeta? No, esa, esa la destripamos, esa llegamos a destripar, la otra violeta Entonces, no me acuerdo Batman y Robin Ay, no, lo... De Joel Sumaker, sí Mira, yo coloqué y no me meto Obligación de ver... Eso, yo paso de meterme y coloqué No Tiene la obligación de ver a George Clooney haciendo el, el ridículo de Batman y a Schwarzenegger haciendo ya eso, <ríe> eso ya innombrable. Pero que si quiere alguien sustituirme, que me puede sustituir. ¿Te, ¿Te puede prostituir? No, no, no, no, no que se prostituya él si él quiere luego, a ver, a mí que me sustituya. No, no, no a ver, avisa navegantes, tendremos un delante de todo el mundo un destripando la película Batman y Robin, ahí es más. Eso que estaremos el viernes que viene. Esto fue la Guardia del Android en Radio Cuya y estuvieron José, que otra, ya ha dicho otra vez, eh? Que, eh, bueno, a ver. a chuparla, ¿no? <ríe> estoy diciendo, estoy diciendo que estuviste aquí, no que te despidas, ya te has despedido una cuanta veces. Claro sí. ¿Te habéis Rosa? Sí. ¿Eh? ¿Ve? Sí. Ah, vale. Ah, Le cuesta la despedida un poco. Sí, eh, Ángel, sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, ya <ríe> son las 11. Mager. Sí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ay, sí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Nuestro técnico sonido, Agustín. Se nos ha hecho corto, había pocas collajas. <risa> no sé, yo yo yo creo que no están en este mismo programa que estamos, pero, pero han sido yo buena, creo o sea, han sido... yo creo que han faltado colleja. A ver, eso, eso es mirarte el cuello, eso es mirarte el cuello, pues no, no, o collaja, o Nosotros en vez de medidores de audiencia tenemos <risa> le miramos el cuello y vemos lo seguro rojo a ver, ha sido bueno el programa o no esta y bueno pues Agustín que fue nuestro técnico de sonido y Dale. yo que fui trulo estaremos de vuelta el viernes que viene a las 9 aquí en Radio Cullar no, en el 107.8 de la FM en Radio eh, digo eh, en la galería Android hasta entonces